Muy buenas alicantinos, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Yo soy David Rubio y os doy la bienvenida un viernes más a Terturias Alicantinas, el programa de política de Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Descapacitados en España. Podéis oírnos, podéis escucharnos en el 91.4 del FM de Alicante y también a través de la página web www.hoyradio.es www.hoyradio.es para todo el mundo. Hoy tenemos tres magníficos invitados con los que hablaremos de los temas que más eh, están de actualidad aquí en Alicante, en la Comunidad Valenciana, en España y en el mundo, como pueden ser la ley del plurilingüismo aprobada este pasado miércoles, la violencia de género, la, la Unión Europea y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los discapacitados. También durante la, la próxima hora y media comentaremos la historia del carnaval, del carnaval en Alicante, una de las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad, así como eh, hablaremos de la agenda cultural que tenemos este fin de semana y también de, los, de, de nuestra sección de cine hablaremos de los premios BATTA que se, que se reparten este domingo y de la película El cuaderno de Sara. Y aquí conmigo, acompañándonos a todos, tenemos a, a tres invitados, como, como solemos tener siempre en este programa. Presentamos primero de todo a Manoli Nicolás, Coordinadora Territorial de UPyD en la Comunidad Valenciana. Muy buenas, Manoli. Hola, buenas tardes. También me acompaña conmigo Adrián Santos, Coordinador de Organización en Alicante Ciudad de Ciudadanos. Hola, muy buenas, Adrián. Muy buenas. Y hoy también debuta en el programa, le damos la, la bienvenida a hoy radio, Fernando Portillo, concejal de urbanismo, cultura y policía en Petrer, así como diputado provincial por el Partido Socialista. Muy buenas, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y gracias a vosotros por, por invitarme y permitirme estar aquí en, en las ondas con vosotros compartiendo pues, un rato de tertulia. Bueno, auténtico placer. Un auténtico placer tenerte a ti aquí y tener una vez más a Adrián Yamanoli con, con nosotros. Bien, pues, pues empezamos. Empezamos, si queréis. Yo creo que bueno, hay muchos temas ¿no? que han ocurrido en ¿no? esta semana en, en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Se ha aprobado el tema de la libertad comercial, por ejemplo, ¿no? del que hablamos también hace un par de, de programas. Estaba esto aquí, Manoli, ¿no? cuando hablamos de ello. Hablaremos, por supuesto, en, en el futuro. Pero yo creo que de, lo que de lo que está hablando todo el mundo ahora en la Comunidad Valenciana, o el tema que está más comentado es el tema del, del prolingüismo, ¿no? del tema de la educación. Es un tema que viene de largo, es un tema que, que ha generado mucha, mucha polémica ¿no? desde hace ya bastante tiempo, que yo creo que, que saca, desata un poco las pasiones de, de mucha gente ¿no? este, este tema. Y bueno, pues eh, me interesa mucho saber vuestra opinión de, de la nueva ley que, que ha sido aprobada este, este miércoles, que ya es el, el tercer intento, ¿no? del, el tercer proyecto de este, del actual gobierno que tenemos en la Comunidad Valenciana, de, de Chimo Puig y de Mónica Oltra, y de Vicen Marsá, que es el consejero, evidentemente. Voy a, vamos, antes de, de, de que dedicamos cada uno a lo que nos parece, eh, voy a explicar un poco a los oyentes, ¿no? para quien no, lo, quien no esté muy al tanto ¿no? o quien no sepa con exactitud en qué consiste, voy a explicar lo que, lo que propone esta nueva ley y lo que cambia, lo que, la diferencia de, de lo que teníamos hasta ahora. A partir de ahora mmm, desaparece, tal y como las conocíamos, la línea valenciana y la línea castellana en, en los colegios, tanto en los públicos como en los privados. ¿no? En, en todos los colegios de la comunidad valenciana se, se obliga a que haya un, como un mínimo un 25% de asignaturas en valenciano. Estamos hablando de una de cada cuatro, ¿no? De una de cada cuatro de asignaturas en valenciano. Luego también eh, tiene que haber entre un 15 y un 25% en inglés, cosa que hasta ahora no, no estaba sucediendo, ¿no? Hasta ahora dábamos en inglés solamente en inglés, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? Porque yo ni, en clases de inglés hablaba más castellano que inglés, ¿no? Ahora, por lo visto, entre un 15 y un 25%, dependiendo de cada centro. E incluso se va a empezar a dar inglés desde parvulitos. Ya desde infantil, un 10% del tiempo, porque se esa edad todavía no hay asignaturas, ¿no? pero un 10% del tiempo se supone que va a ser en inglés. No obstante, eh, sí que eh, la, la Generalitat ha advertido que sí que va a premiar con más recursos a aquellos colegios que lleguen a un 50% de valenciano o y un 25% en inglés. Eso es ...colegios públicos, obviamente... ...porque los, los financiados por la, por la Generalitat... ...sí que van a tener más recursos... ...van a tener más, más ventajas... ¿no? No, ...tampoco se ha especificado todavía exactamente... Que, ...cuál cuáles. ...y luego eh, ya no se exige... ...como el anterior proyecto... ¿no? Que, ...que no se llegó a, a, a, a, a aprobar... ¿no? No, se, ...no se llegó a ejercer... pero eh, ...sí que se llegó a aprobar... ...pero no llegó a estar en funcionamiento... ¿no? ...pero en el anterior proyecto... ...sí que se obligaba a, a escoger... El, ...el número máximo de valenciano... ...para poder dar más inglés... En este caso no, en este caso se ve que va de manera más independiente. Y eso sí, los padres siguen sin elegir, eh, los que van a tener la palabra van a ser los, los centros, van a ser los, sí que es verdad que sí que se, se insta a, lo, a los colegios, a, la, a los directores de los colegios, evidentemente, a que lo consensen con los padres y tal, pero en la última forma, la última palabra va a ser de, de, de, lo, de los colegios. Así que, bien, con todo esto empiezo por ti, Manoli, ¿qué, qué te parece esta ley? Y, y sobre todo también si crees que mejora lo que hay o no, si vamos a mejor o peor. Bueno, partiendo de que la imposición no me parece no me parece correcta, tenemos eh, es una pena que una lengua tan bonita como e histórica como la nuestra eh, esté estigas en usada per politics, ¿vale? Para el que no me ha entendido, es una pena que una lengua tan bonita e histórica como la nuestra esté usada para, por los políticos. Entonces eh, los padres siguen sin poder elegir. Seguimos con, con imposición, hoy he leído en algunos titulares que se da la oportunidad de, de aprender valenciano, oportunidad no se da en el momento en el que no se deja elegir a los padres. Eh, como bien has dicho, que los centros consensúen con los padres el hecho de que se pueda, eh, bueno, las horas de valenciano, pero si el centro, que todos sabemos cómo van de recursos, tiene más recursos dando más valenciano, pues evidentemente es un chantaje. ...con todas las letras, entonces no me parece bien... ...además nosotros apoyamos la, la libre elección... ...y además queriendo mucho el valenciano... ...yo soy valenciano parlante y me gusta mucho... ...pero todo lo que es imposición está generando un conflicto... ...que nos va a llevar como en Cataluña, además... ...con familias enfrentadas, con una serie de, de problemas... ...que no teníamos, entonces, uh -huh. las lenguas no, no tienen derechos... ...los derechos los tenemos nosotros... ...y ahora mismo la lengua tiene más derecho que cualquier persona en nuestra comunidad. Adrián, muy contigo. También crees que se está imponiendo y que se pueden generar enfrentamientos con, con esta nueva? Sí, ley? sí yo, yo pienso lo mismo. A mí hay dos cosas que me preocupan. Una es eh, el hecho de, bueno, yo creo que es lo mismo el hecho de la elección, ¿no? Que tú no puedas elegir al final si quieres estudiar más o menos valenciano, sino que va en función de, de ese chantaje, como bien ha dicho Manoni, de, de, de los recursos de un, de un centro. Eso por un lado. Por otro lado, el que no salga por consenso. Al final eso, eh, un consenso, ya no te digo el, el mínimo que se ha podido establecer, sino el que debería de ser en este tipo de temas, porque creo que al final eh, otro gobierno que venga querrá hacer su ley y ya estaremos siempre en la misma rueda que estamos durante tantos años, ¿no? Entonces, y ya no solamente el consenso de políticos, porque al final el consenso de políticos, bueno, puede llegar o no, pero es que lo peor es que no se ha llegado al consenso en la propia comunidad educativa. ...no hay distintos eh, sindicatos, eh, etcétera, etcétera... ...que cada uno piensa una cosa... ...que ni siquiera han conseguido sentarlos en la mesa... ...y conseguir un consenso de la comunidad educativa... ...que es la más importante... ...y entonces yo creo que al final... ...el obligar a, a estudiar... Eh, ...o sea, que los centros tengan el 50% para tener más recursos... ...me parece una barbaridad... ...yo creo que, que, a ver, todos aquí apreciamos el valenciano... ...que yo tengo, yo no soy valenciano parlante... Yo he vivido el conflicto en casa, porque mi familia materna es de Novelda, uh -huh. habla en valenciano, y mi familia paterna es de Almería. Entonces, yo he vivido el conflicto en la propia mesa, en el que mi madre hablaba con mi abuela en valenciano y le tenía que decir a mi madre y mamá, hablan castellano, pero <risa> el resto de la familia no se está enterando, ¿no? Entonces, creo que, es que se tiene que potenciar el valenciano culturalmente, tenemos que mantener esa, esa raíz y, y, y conocerlo al final y poder hablarlo y al final que la gente pueda poder hablarlo y cuando viene una persona que, que no, tiene, no se desenvuelve igual en el, en el castellano que en el valenciano se le pueda atender y pueda tener todos los, los mismos beneficios que tiene cualquier otra persona, pero creo que la imposición no es buena, yo creo que debe ser una cuestión de, de garantizar unos mínimos eh, culturales para que no se pierda Y que sobre todo esa elección. O sea, yo quiero estudiar todo en valenciano, lo puedo estudiar. Quiero estudiar todo en castellano, en castellano. Quiero estudiarlo todo en inglés, lo estudio todo en inglés. O sea, la posibilidad de poder elegir eh, dónde tus hijos... Eh, cuál es eh, la lengua que, quieren, que quieres potenciar en tus hijos, yo creo que es fundamental. Hablabas de, de consenso, eh, y la verdad es que fue aprobada, fue aprobada por mayoría en las cortes Pero sí que es verdad que no hubo consenso, porque votaron a favor PSOE, eh, Compromís, los dos partidos en el, en el Gobierno y Podemos. ...y votaron en contra a Ciudadanos, votasteis vosotros en contra... ...y también el Partido Popular... ...precisamente tenemos también aquí un representante del PSOE... ...uno de los partidos que, que votó a favor, Fernando... ...así que te toca a ti comentar... ...qué es lo que te parece esta menor? ...yo quiero, y no tengo más remedio que matizar... ...algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí... ...y lo hago desde una población como Petrer... ...donde esto de hablar valenciano y castellano... ...lo vemos con tal normalidad... Eh, ...que no vemos el conflicto por ningún, por ningún lado y muy al contrario, creo que son, en este caso, eh, y además hay estudios eh, pedagógicos que así lo recomiendan, que la inclusión de ese segundo eh, idioma, como es el valenciano desde el principio, ayuda precisamente a, a mejorar también la competencia en idiomas, que después viene muy bien a la hora de aprender inglés e incluso otros idiomas. Y, por tanto, yo creo que a nivel pedagógico está, sobradamente, y hay informes que lo, que lo vienen hablando, sobradamente argumentado desde hace muchísimo tiempo. Políticamente, eh, pues, pues sí, lo ideal hubiese sido eh, tener un, un acuerdo eh, unánime en, el, en las Cortes Valencianas, pero la realidad es que eso es muy complicado porque hay posturas y modelos muy diferentes, y lo hemos vivido, no ahora, lo hemos vivido también anteriormente, porque aquí es que hemos pasado, la gente a lo mejor ya se ha olvidado, pero aquí hemos pasado hasta por el chino mandarín, no sé si os sí, acordáis sí, En épocas de, en épocas de cambio, sí, sí, sí. O sea que... Pero aquello nunca se del, llegó a hacer mucho, no se, de, se comentó, pero no se llegó a poner... Desgraciadamente, se, se anunciaron mil millones para chino mandarín y, uh -huh. y al final nunca se supo, y sí. se hizo un decreto que después se rectificó, Pero veíamos que no había una… se fue a golpe de decreto cambiando el, la, la, curricu, el, el, la organización curricular de, de los idiomas, seamos realistas, con muy poco resultado o muy mal resultado, según nos están diciendo pues, todos los estudios que hacemos en los centros educativos. Y como bien tú comentabas, eh, cuando has pasado por tu eh, etapa, eh, lo que sois jóvenes todavía, yo, yo también me considero joven… <risa> Hemos pasado por la etapa escolar y sabemos que eh, peca mucho esa deficiencia, en este caso, en el, en el conocimiento de idiomas. Por tanto, algo había que hacer y está bien que fuera una ley. Yo creo que la Consejería se equivocó al intentarlo hacer por decreto. Yo creo que la tramitación parlamentaria para algo tan importante era necesaria, más allá de que después pudiera haber acuerdo o no, pero que sí que se pudiera trabajar. Estoy convencido de que habrá propuestas de otros grupos eh, que se han podido incluir, aunque en el conjunto global no haya podido haber acuerdo y con eso se, se ha podido avanzar. Y a, de, a partir de ahí, lo que establece la ley son unos mínimos para todos los idiomas, con lo cual yo entiendo que no es una imposición. Nadie se plantea eh, que la Administración nos esté imponiendo estudiar matemáticas, aunque el 25% de la carga lectiva del programa en prácticamente todos los cursos dedique un 25% a las matemáticas. Nadie ve estudiar matemáticas una imposición. Eh, y por tanto, no entiendo que el estudiar valenciano, el estudiar castellano o el estudiar inglés se pueda plantear como una imposición porque eh, eh, parece que lo que se impone es el valenciano, cuando precisamente, por ejemplo, en Cataluña tenemos la situación contraria, lo que se está diciendo es que hay que garantizar que los alumnos sepan también castellano, pues tendremos que garantizar que los alumnos tengan un mínimo conocimiento de las dos lenguas oficiales de la comunidad valenciana, desde la normalidad, desde la capacidad que después van a tener los padres y los centros a través de los consejos escolares para decidir ...cuál es el porcentaje de cada uno de los idiomas que dan en sus aulas... ...siempre respetando ese mínimo... ...que además el mínimo del 25% lo marca el Tribunal Supremo... ...por tanto no es un, una cantidad que se haya inventado el, el gobierno valenciano... ...y eh, con esta tramitación pues se solventaba también el problema... ...que en su día eh, puso el, en, en, en, cuando se llevó a recurso... ...que era el hecho de que se había hecho por decreto... ...y no se había hecho como, como ley... ...yo básicamente creo que eh, más o menos los, los puntos se han tocado... ...no hay imposición como digo... ...los centros tienen todavía capacidad la implantación es progresiva, que eso es algo que también es, es muy importante, para no generar en eh, nadie la expectativa de que ahora de la noche a la mañana les cambian, esto muchas veces surge cuando hay un cambio normativo y dice, bueno, y mi hijo que ahora está estudiando y ahora le cambian todo no, como en no. la mayoría de los cambios normativos esto es algo que se va implantando con el paso de, de este parvulito, sí, exactamente, sí. Y, o, poco a poco a, año tras año, efe, a año alcanzando un curso efectivamente, más, sí, sí. no se puede introducir el inglés de repente en quinto cuando no lo has estado dando a lo mejor desde, desde el primero de primario, incluso desde infantil como se incorpora ahora, o sea que yo creo que en ese sentido, hay que dejar que esta ley pues, eh, se implante y funcione unos años para ver si da rendimiento en lo que es importante, que es que tenemos que ganar competencia en idiomas y eso lo dicen todos los estudios eh, que, que han evaluado la educación en nuestra comunidad y en nuestro país en general, pero en especial en nuestra comunidad. Yo, fíjate, estoy, estoy de acuerdo con, con el, a medias con el análisis que has hecho de, de la anterior etapa, ¿no? de, de nuestro anterior modelo de, de, de, de educación. Sí que creo que existe un problema en la comunidad valenciana, creo que compartido con, también con el resto de España, ¿no?, en cuanto a aprender lenguas extranjeras, ¿no? Creo que mmm, los chavales salen del instituto, salimos del instituto sin tener un conocimiento suficiente de, de inglés, ¿no?, o de lengua extranjera. Yo, por ejemplo, siempre he sacado unas notas, tanto en inglés como en valenciano, y, y yo la verdad es que mmm, no, terminé el instituto sin ser capaz de tener una conversación profesional en inglés, ¿no?, Pero no obstante, yo creo que el nivel de valenciano que se está dando, lo que se está dando en la comunidad valenciana, sí que es bastante bueno. No creo que, que exista ese problema. Creo que habéis identificado el problema a medias. No creo que, que en la comunidad valenciana se esté dando, se está acabando con un mal nivel de valenciano. Y os voy a poner un, un ejemplo ¿no? de a veces como la sociedad también habla ¿no? y nos dice cosas. Eh, a mí mi madre cuando iba a primaria me, me apuntó a una academia de inglés. Y tengo muchos compañeros que también, del colegio e instituto. Yo soy de, de, de la escuela pública siempre, ¿eh? colegio e instituto público. Y, y yo sacaba buenas notas en inglés. De hecho, saqué en segundo de bachiller, si no recuerdo mal, notable en inglés y sobresaliente en valenciano. Eh, a mí nunca me apuntaron a valenciano porque mi madre pensara que se daba demasiado poco valenciano en el, en el colegio. Y no conozco a ninguna otra persona que sus padres le hayan apuntado a valenciano porque piense que se está dando poco valenciano en el colegio. Igual que matemáticas. Tú comentabas, ¿no? Dice las matemáticas no las vemos como una, como una imposición. Ya, pero es que no se están aumentando las horas de matemáticas y, sin embargo, sí que se están aumentando las horas de valenciano. Y yo no, no, no, sé, no, no le veo yo la, la razón. No, no, no, creo que sí que hace falta y urgentemente aumentar las horas en inglés, pero no tanto en, en valenciano. Yo creo que sí que hay algo que... Creo que estaremos todos aquí de acuerdo es que hay la necesidad de, de preparar a la gente para salir a ese mundo globalizado en el que hoy te toca trabajar aquí pero mañana te toca trabajar en otro sitio y al final eh, eh, esto es una decisión política exclusivamente. Han decidido que el valenciano tiene que impartirse más que el castellano y el valenciano y entonces... Eh, No es una cuestión de decir, es que bueno, quiero preparar a la gente y es mejor pedagógicamente el hecho de que aprendan más idiomas y yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto más idiomas plantes cuando eres un niño es una esponja y al final cuanto más eh, le enseñes idiomas, eh, más tendrá capacidad luego de, de aprender más idiomas. Pero creo que el hecho de elegir el valenciano como la lengua amarilla, que los colegios pueden llegar hasta un 50%, es una decisión exclusivamente política. Porque si no, si estuviéramos hablando de formación de cara al futuro, diríamos, a ver, eh, ¿qué se habla en el mundo? Eh, pues yo he mirado por, por hacer una curiosidad, ¿no? Y el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, con sí. 500 y pico millones... Después del chino y más que el inglés, eh, que mucha y gente, y gente no lo sabe. Y luego ¿eh? el tercero, el inglés. O sea, que en ese caso, si... si planteáramos esto diríamos es que bueno, el castellano ya como lo tenemos como lengua es una cuestión que, que utilizamos día a día y que lo tenemos más fácil deberíamos de implementar mucho más el inglés porque es la tercera lengua que se habla y si nos pusiéramos muy pulcros deberíamos de decir oye es que el chino es el que más se habla que a mí me parece una cosa peregrina pero, pero al final yo creo que el inglés es el que se utilizan para la, eh, la comunicación entre distintos idiomas se ha estandarizado así y tendremos que jugar un poco ese juego porque es el juego que, que, es, que se está implantando pero Pero el hecho de decir, es que 50% valenciano es una decisión exclusivamente política. Y, y, de, y, bueno, y, el 20, y, y decirlo de los porcentajes, menos mal, porque eh, el, ha sido el, tribuna, el propio Tribunal Superior de Justicia el que lo ha marcado porque se quería imponer. O sea, porque ha dicho, es que los, la gente que quiera estudiar castellano está discriminada. Lo que me parece increíble es que una propia administración genere un decreto en el que discrimine a gente. O sea, es que es brutal. Es que lo decimos así como que parece que no pasa nada, pero es que ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a decir, señores, es que la gente que va a estudiar castellano es que está discriminada. Es que vamos a pararlo porque está discriminada Porque si no estu si estudias más castellano, resulta que no tienes opción a estudiar inglés. Es que era una barbaridad. o sea También hay que matizar que el Tribunal Superior de Justicia lo ha bloqueado, pero no lo, no no, lo había eliminado. No, no, lo sí. estaba estudiando y antes de que tomara una decisión, él se ha adelantado la Generalitat y ha sacado esta nueva decisión. Bueno, para eso es, que no me sacara los colores. Iba a decir, digo, el Supremo no se ha pronunciado sobre ese y en ningún caso ha dicho que hubiese esa discriminación del castellano. Sí, sí es una hecho, interpretación. Lo ha dicho, pero bueno, que bueno se dijo se ha que había indicios, que podían haber indicios de discriminación y que por eso lo iba a estudiar. El, Bueno, una cosa es que haya indicios y que pueda asumir a trámite y otra cosa es que se haya pronunciado el tribunal. Yo creo que no hay que generar eh, falsos eh, debates y falsos conflictos con algo que, como se ha dicho, pues es, a veces eh, pues es muy sensible. Pero eh, yo no comparto que sea una decisión únicamente política, es una decisión eh, con un peso pedagógico importante de detrás y hay quien no quiere verlo y, y no puede ser así. Hay un peso pedagógico importante detrás de quienes son los estudiosos y conocen, y podría hablar eh, profesores como el profesor Rotons de la Universidad de Alicante, eh, que eh, eh, han estudiado y que te reconocen que eh, el, el incorporar nuevos idiomas desde el principio te va a mejorar la comprensión. Vale. O sea, y, el, y mi pregunta es, ¿por qué no se ha incorporado francés en vez de valenciano? Pues según el argumento torticero si no es que tú has dicho, política. porque lo habla mucha menos gente que el inglés y el chino. Eso no, no, no puede yo, ser un criterio no, el número de personas o sea, para decir, bueno, pues el Que anciano, no pasa nada, es si el final cada uno, pues Dejamos que hay como algo residual, porque como lo hablan muy poquitos, pero es que esos poquitos de la casualidad que son, son somos los de aquí los que lo hablamos. No, si, si, yo, si yo no tengo ningún problema, y si yo lo que quiero decir es que al final si es una decisión que, que, como político tú quieres impartir un modelo X, que, que es lícito, que al final... Eh, cuando hay un gobierno X, hace unas, unas leyes X y cuando hay otro, hace otras. O sea, al final, esas son las reglas del juego democráticas, pero que, que se diga claramente: es que nosotros queremos potenciar el valenciano y ya está, y no pasa nada. Y pero, además ¿qué? con prisas, ¿no? Porque o sea, no, no, se ha dado... no hay ningún problema, Yo nadie lo está cuestionando, el, el es nuestro modelo, ya el está. El mensaje claro <risas> nuestro es que el modelo que nosotros queremos fomentar es el plurilingüismo, no el valenciano. Por encima, el valenciano debemos de, de, de ser el plurilingüismo. Manoli, que llevas un rato sin hablar. Eh, no, <risa> quiero decir que, que yo sí creo que, que, que la están utilizando como arma política, pero además, claramente, por supuesto que el aprender idiomas es muy positivo, eh, pero sea valenciano, sea francés, sea cualquier otro idioma, si no estarían dando valenciano también en Albacete. Pero no vivimos en Francia. Eh, ya, no, no, pero sí, yo me encanta el valenciano y creo que es nuestra lengua y que hay que cuidarla pero no por encima de, de los intereses eh, de, los, de los padres y de los niños, que, que al fin y al cabo son los que los tienen que estudiar. Y después es las prisas con las que se, se está haciendo, porque tenemos en un año eh, apenas elecciones y se lo quieren dejar todo atado y bien atado, pero como tenemos eh, los políticos que tenemos, pues el siguiente que venga… Cambiarán los planes, lo cambiarán todo, con lo cual eh, sí, por lo, no, no avanzamos. Por lo, que, por lo que he escuchado esta semana, si, si gobierna PP o Ciudadanos, parece evidente que sí, que lo, que lo van a volver a cambiar. Una última cuestión: imaginemos que, que volvieran a ganar, no De PSOE, Compromís, las elecciones si este modelo siguiera. Estamos hablando de que, es verdad que, se, como bien decía Fernando, se va a hacer año por año, ¿no? Empezando desde parvulitos y tal, o sea, no estamos hablando de que ya el año que viene todos tengan que, ya que, que impartir estas clases. Pero claro, eh, estamos hablando de que pongámonos en el nivel máximo, ¿no? De que a lo mejor dentro de 5 mmm, o 10 años, en colegio, de primaria, ya todos los cursos se, van a, se pueden tener que estar dando ya un 25% en inglés y un 50% en valenciano, por ejemplo, ¿Veis? Sí, sí, así lo elige la sí, comunidad sí, elige. educativa del centro. Por supuesto, si así lo elige la comunidad. Pero bueno, pongamos si quieres el mínimo, ¿no? Un 25% en valenciano, que sería una de cada cuatro asignaturas, y un 15% en inglés, ¿no? Que sería una o dos asignaturas. Eh, ¿Creéis que eh, la comunidad valenciana tiene capacidad para eso? O sea, ¿creéis que hay suficientes profesores con.? De, no estoy hablando de, profesores de valenciano y de inglés, sino estoy hablando de profesores de matemáticas, de plástica, de, de resto de asignaturas, ¿no? Que tengan suficiente nivel de inglés y de valenciano como para poder asumir este, este modelo, porque yo la verdad es que tengo, por lo que conozco la educación pública ¿no? de todos los años que he pasado, tengo mis dudas, tengo, a día de hoy tengo bastantes dudas de ello. Hombre, la prueba la tienes en los 1.200 que se han quedado sin, sin plaza este año, interinos, por no, mm -hmm. por no tener el requisito del valenciano. Yo conozco gente valenciano parlante de IBI que se han quedado después de 20 años en la calle por no tener la, la capacitación. Entonces, preparados, se están preparando a marchas forzadas también en inglés. Tengo amigos que están yendo a inglés para, para alcanzar el nivel, con lo cual eh, lo que es su materia la dominan, son muy buenos en lo que dan, pero claro, en las lenguas pues no, no son tan buenos y, y van a marchas forzadas. Sobre, sobre todo os hablo de, de los profesores que están más cerca de la jubilación, ¿no? porque sí que es verdad que los jóvenes, la mayoría de los que entran sí que tienen un nivel ya de valenciano aceptable y un nivel de inglés bien considerable A lo mejor no lo suficiente como para impartir una asignatura, pero vamos, que tienen una base, ¿no?, para poder mejorar. Pero, sin embargo, yo he conocido a muchos profesores ya mayores que, que de valenciano y de inglés poco o nada. Claro, yo también he vivido en una ciudad que es castellana parlante, como es Alicante, ¿no? Seguramente en, en IBI, donde tú te criaste, Manoli, no será así, ¿no? Entonces, creo, tengo mis dudas, ¿no?, de que de repente dentro de cinco o seis años esto vaya, vaya a cambiar lo, lo suficiente, ¿no?, como por asumir estos porcentajes. No, yo creo... Eh... Yo voy a negar la mayor, de, de, además desde un sector el de la educación que conozco, yo también soy profesor, y el profesorado y los maestros, aunque no lo creáis, están en continuo reciclaje. Pueden tener más o menos dificultades, pero quien en 20 años no se ha sacado la capacitación en Valenciano es porque mucho esfuerzo tampoco le ha echado. Y es que hace 20 años que era necesario sacarse la capacitación en Valenciano y que se anunciaba que iba a ser requisito, con lo cual eh, el que no se la sacado es porque no ha hecho el esfuerzo por sacárselo. Eh, que es lícito también, pero que no puede decir que no se le ha avisado con tiempo. Yo me preocupa más lo del inglés, pero es verdad que se ha estado haciendo un esfuerzo y que los Cefires y la consellería y también el profesor está haciendo un esfuerzo ya desde hace algunos cuantos años, y por ejemplo en primaria tenemos 14.000 plazas ya de, de maestros con la capacitación para dar clases en inglés. 14.000 maestros para el sistema educativo es un porcentaje muy, muy amplio, es decir, que la consellería cuando elegirla lo hace con el conocimiento del personal que tiene ¿no? y de... ...y de las capacidades que tiene... ...es cierto que heredamos y además la ley de montoro no permite que en esto mejoramos mucho un nivel de personal interino en la educación que yo creo que no es lo más aconsejable y que debería de intentar cuanto antes pues poderse cubrirse el mayor número porcentaje de la plantilla de maestros y profesores en, en plaza en plaza permanente en plaza fija pero que este personal como digo está en continuo reciclaje y que son muchos los que tienen ya esa capacitación para dar esas clases como digo tanto en inglés como por supuesto en valenciano en valenciano eh, desde hace eh, me atrevería a decir 16, 17 años, es un requisito imprescindible para poderte presentar oposiciones. Todos los que han entrado después ya tienen esa capacitación para dar clases en Valenciano. Pues bien, seguiremos, seguiremos atentos a ver cómo, cómo, se, cómo se adapta ¿no? La, el sistema educativo a esta nueva ley, a ver si, si funciona o no, que yo creo que todos esperamos que, que funcione lo mejor posible, ¿no? más allá de que nos parezca bien o no nos parezca mala. Bien, pues eh, hablamos de historia, si os parece. Don't touch Pues hoy me apetecía mucho hablaros de, de una tradición que cada año es más alicantina, ¿no? A pesar de, de que no se creó aquí, ¿no? Ni mucho menos como es el, el carnaval. No sé si vosotros lo vivís mucho, si os disfrazasteis el sábado pasado. Este, este año no, pero normalmente sí lo hago. Sí, sí yo también. Este sábado no pude, pero ¿No, sí. ¿No os habéis disfrazado? Es que tertulianos más solos los tengo. ¿eh? <risa> yo sí, yo no fallo, no fallo ningún año. Bueno, salvo el año que estuve viviendo en Francia. No, el resto del año siempre bajo porque me guste. que este año hacía frío. No, <risa> daba bastante pereza. Y claro, si te ponías el Encima perdió la gracia, ¿no? Porque te tapabas el disfraz. Pero bueno, yo aún así estuve ahí, ¿sí? <risa> aguantando el frío. Bueno, pues eh, yo no sé si sabéis eh, cómo, cómo empezó esto. Eh, imagino que no, porque realmente no, no, hay, eh, no hay unanimidad entre los historiadores de, de dónde empieza el carnaval. Hay algunos que lo, lo identifican del Imperio Romano, en Mesopotamia, de diferentes civilizaciones. Sí que es verdad que, que hay un una amplio eh, acuerdo de que no es una fiesta religiosa y se convirtió luego en una fiesta religiosa, porque sí que se produce antes de Cuaresma, ¿no? para, un poco para, para celebrar, ¿no? antes de, de tener que sufrir, ¿no? sin comer carne y, y todo. ¿no? Pero claro, eso ya es una vez eh, años después que la iglesia es un poco se le medio apropia ¿no? de, esta, de esta fiesta, pero sí que parece que tiene orígenes mmm, paganos, ¿no? orígenes mmm, no, no religiosos. Y bueno, yo quería hablar sobre todo de, de cómo en Alicante hemos celebrado el, el carnaval. Ya desde el siglo XVIII hay noticias, hay constancia, ¿no?, de que, bueno, pues eh, muchos Alicantinos tienen la, la buena costumbre de bajar a la calle y, bueno, pues de ponerse cuatro trapos, lo que sea, hacer jolgorio, hacer juerga y tal, ¿no? Sin embargo, no era una, una tradición que contara, una fiesta que contara con demasiado apoyo de los políticos y las autoridades de la época. A pesar de que tiene cierto matiz religioso, nunca ha sido una fiesta oficial de la iglesia, por eso no tiene un día concreto. Aquí lo hacemos en febrero, en Sudamérica lo hacen en, en, en, en otoño y tal. En, en, en Venecia se ponen máscaras, en Cádiz hacen chirigotas. Hay muchas costumbres diversas en, en diferentes sitios porque no es como la Semana Santa, no es una fiesta oficial, ¿no? Entonces, claro, no les hacía mucha gracia esto de que los alicantinos se disfrazaran, se burlaran a veces de los políticos, se burlaran a veces de, de, de la gente poderosa y tal, y, y pensaban también que le daba una mala imagen a Alicante, y por lo tanto lo, lo estaba prohibido, estaba específicamente prohibido. No obstante, pues ya sabéis cómo es la gente, ¿no? Pues la gente un poco pues, intentaba pasarse un poco por el forro, ¿no?, la, las prohibiciones, y cuando hablamos de fiesta, para nosotros eso es lo importante, Si <ríe> se hace falta que no juguemos al tipo por la fiesta, no la jugamos, ¿no? Total, que llegamos al año 1802 y ese año se autoriza por primera vez, ¿vale? Se autoriza por primera vez, pero con condiciones. Está prohibido disfrazarse de eh, sacerdotes, de otro sexo, es decir, los hombres no pueden disfrazarse de mujeres ni las mujeres de hombres, se considera inmoral, ni tampoco de miembros de la familia real, porque se temían de que se iban a reír mucho de los reyes <ríe> y no les hacía mucha gracia a los, alicantinos, a los que mandaban en Alicante, ¿no? a los políticos. Esto encima dura muy poquitos años, porque en 1807 se lo vuelven, lo vuelven a prever, se vuelven a cargar el carnaval. De modo que siempre ha sido una batalla constante ¿no? por los alicantinos por poder disfrazarse. ¿eh? Durante el siglo XIX seguimos igual, seguimos intentando poder hacerlo, peleándonos con los políticos y tal, hasta que en 1901 por fin se hace oficial, por fin el ayuntamiento se ríe se rinde a la evidencia y por fin eh, eh, deja celebrar el carnaval y además lo haciéndolo oficial con una cabalgata, con verbenas oficiales, se monta una corrida de toros y de todo, ¿no? De hecho, se, se concibió como un triunfo republicano en aquella época porque, como era una fiesta del pueblo, que había ganado el pueblo a los políticos, en aquella época era una época en que el republicanismo tenía mucho auge, de hecho, un, unos cuantos años después, 30 años después, es cuando se proclamaba la república, y se consideraba que, que fue un gran éxito, ¿no?, de, de las clases bajas y tal, y se hicieron muchas fiestas en, en centros republicanos, ¿no?, de los partidos republicanos de, de aquella época, ¿no? Y bien, pues el carnaval gozó de bastante buena salud durante todos esos años hasta que llegó el franquismo y otra vez prohibido. Porque a Franco tampoco le hacía gracia que esta fiesta demasiado atea, demasiado que iba contra las buenas costumbres o yo qué sé qué. Durante los primeros años del franquismo incluso se publican en la prensa eh, eh, advertencias de que quien se le ocurra celebrar el carnaval que, bueno, pues que se va a la cárcel, que sirve multas, que amenazas de todo tipo, sí, para que dar miedo a la gente que no, que no lo celebre. Como sabéis, el franquismo a lo largo de los años se fue relajando un poquito, se fue abriendo. En los últimos años de la dictadura ya sí que había cierta apertura, sí que no era oficial, pero sí que bueno, algunos alicantinos se atrevían a volver a salir a la calle, a disfrazarse y tal. ¿no? Y, y bueno, pues llegamos a la transición y la transición es cuando ya por fin, ya vuelve a ser oficial, es cuando ya por fin se consolida ¿no? el, el carnaval de, de Alicante, hasta lo que tenemos hoy en día. Lo que tenemos hoy en día se ha hecho un poco de todo. Hubo un año que incluso se le puso un antifaz a la cara del moro, <risa> en los años 80. <risa> Y hoy en día yo diría que, que es el carnaval más importante de la zona, ¿no? Yo, yo veo aquí mucha gente de la provincia, ¿no? De, de, de, de tu tierra, Fernando, ¿no? De Petrer, de Elda y tal, de Elche, de, de, de la Vega Baja, ¿no? Veo mucha gente aquí si es, ese día en Alicante, el sábado. Y, y además es un carnaval que, que, digamos que, aunque ya sea oficial, tampoco es institucional, porque el ayuntamiento no monta demasiados eventos, es una fiesta más de la gente, ¿no? No como en Hogueras que te encuentras un evento oficial, ¿no? Cada, cada dos por tres, ¿no? Debajo de las piedras, ¿no? Y bueno, creo que ese es parte de su encanto, ¿no? Creo que ese es parte de su encanto también, que los organizadores del carnaval pueden hacer un poco lo que les dé la gana. Este año montaron un, una orilla de teatro parodiando a, a lo que el follón de Cataluña, ¿no? Se llamaba entre piolines y, y referendos, o algo, algo así. Y bueno, pues es un poco yo creo que la gracia, ¿no? De, del carnaval de Alicante, que es una fiesta de, de la gente, ¿no? Una fiesta nuestra, no, no de los políticos, y, y que cada año yo creo que es, mola más, ¿no? Es, es más seguida, viene más gente y, y es nuestro, y es nuestro carnaval.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 Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíz Radio Costa Blanca, Tertulias Alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias Alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíz Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. la oído. Lleva 26 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración desde la OID, organización impulsora de discapacitados, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca.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 Pues aquí seguimos, aquí seguimos en Tertulias Alicantinas, en hoy Radio 4G Costa Blanca, en la radio de la Organización Impulsora de discapacitados en España. Decir, eh, por supuesto, que cualquiera que quiera saber más información sobre la, la historia del carnaval en Alicante y que quiera ver fotos eh, de, antiguas ¿no? de, de nuestra tradición carnavalesca, puede, puede visitar la página web alicantepedia.com, proyecto que yo tengo el gran gusto de liderar, ¿no? y ahí pues tenemos un, un buen archivo fotográfico y también tenemos una historia más ampliada ¿no? de... De, todo lo, de, de toda la, la tradición carnavalesca que tenemos ¿no? y toda esta batalla ¿no? por conseguir que poder disfrazarnos ¿no? los alicantinos históricamente. Y vamos a hablar ahora de un tema bastante más serio, bastante más dramático, porque me gustaría dedicarle la siguiente tertulia, los siguientes minutos a, a la violencia de género, en, al problema que tenemos en la sociedad española, la sociedad occidental ¿no? en general, ¿no? de, de la violencia de género, porque esta semana he escuchado unas declaraciones que me han dejado un poco patidifuso ¿no? y quería comentaros con vosotros. Resulta que la, la Asociación de Mujeres Juezas de España se ha, se ha pronunciado, ¿no? Y estamos hablando de, de las mujeres juezas, no estamos hablando de un partido político que a lo mejor digas, bueno, están criticando porque tienen que criticar y tal. No estamos hablando de un particular, estamos hablando de personas que saben bastante, ¿no?, de, de lo que hablan. Y, y bueno, pues os, os leo el titular. Eh, la justicia española, según ellas, la justicia española sufre un problema estructural de falta de medios y de formación en los juzgados de violencia machista. O sea... Fíjate, todavía seguimos con este problema, ¿no?, de que la justicia española, según las mujeres juezas, no está funcionando. Ayer, cuando estaba preparando el programa, eh, se me ocurrió, pues, buscar Petrer en, en, en Google, ¿no?, en las noticias, a ver lo último que, que había de actualidad, ¿no?, en, de, de, de tu localidad, Fernando. Y vi una noticia bastante buena, ¿no?, bastante positiva al respecto, ¿no?, que por lo visto en Petrer habéis conseguido reducir bastante, ¿no?, los casos de, de violencia de género en los últimos tiempos, en el último año. Y que te, todo ello con un eh, protocolo que tenéis en, en coordinación con ELDA. ¿no? Y bueno, pues me gustaría un poco que, que comentáramos todos, empezando por ti, qué es lo que se puede hacer, ¿no? qué es lo que estáis haciendo en Petrer, o pues, qué políticas o acciones se, se pueden hacer encaminadas a, a intentar disminuir o acabar con esta, lagra, esta lacra social. Bueno, eh, para, lo primero que hay que empezar es a trabajar a, a, desde los más pequeños en la concienciación de... Pues, eh, de la igualdad. ¿no? Pero a partir de ahí, lo que sí que pusimos nosotros en marcha este año pasado fue eh, una unidad de violencia de género en la policía local, aparte de la oficina de atención a víctimas, que tenemos eh, funcionando ya unos cuantos años en el área de igualdad de la Consejería de, de Bienestar Social. Y empezamos a, pues, a trabajar conjuntamente con Policía Nacional y con eh, el juzgado, eh, una mesa bastante habitual, Pero lo que ha hecho digamos, este gran salto, yo creo que el tema de que haya una unidad dentro de la policía, que haya un agente, que seguramente pronto pues, serán dos, que haga seguimiento a esos casos, que es lo importante. Y cuando digo seguimiento significa que cuando tenemos un caso de violencia de género… Eh, esta, esta gente en concreto Porque es una, una chica A la que está muy implicada Y le agradezco la enorme labor que hace Pues hace un seguimiento continuado De llamarle cada dos o tres días Ver si ha pasado algo Pasarse por su casa eh, Ver o informarse Si el, en este caso el, el maltratador eh, está, en qué situación está que puede, si, si tiene un problema de alcoholemia pues hacer también un seguimiento para que la policía lo lleve controlado, intentar evitar pues que mm, le dejen entrar a los bares y beber más de la cuenta o sea, este tipo de cosas que al final hemos conseguido que, eh, eliminar, digamos no eliminar los casos, sino eliminar ...los momentos de conflicto dentro de esos casos de violencia de género... ...que a veces es, muchas veces, eh, un, un momento de estos de conflicto... ...es lo que supone un detonante que va más allá, ¿no? Y, mm. y eso nos ha permitido, pues, eh, creo que a día de hoy... ...todos los casos que tenemos están con prácticamente sin riesgo... ...o riesgo, muy, o riesgo bajo dentro de la calificación que se, que se hace... Y, y esto también, eh, lo positivo que tiene es que al, al haber un seguimiento de los casos más específico eh, que el que se llevaba antes entre el juzgado y Policía Nacional, pues nos permite tener la evaluación más, más continuada y a la hora de valorar, eh, valorar mejor el riesgo, que yo creo que es, que es importante. Y bueno, pues parece que está dando buenos resultados. También es verdad que desde hace seis, siete años eh, que se hizo el primer plan de igualdad y hay varios colectivos también en la localidad que han hecho que han ayudado mucho pues estamos haciendo muchas eh, labor de concienciación no de de, y, y de fomento de, de la igualdad que al final pues poco a poco también va dando su fruto y como digo pues esas, esas otras cuestiones que no están directamente ligadas con el problema de la violencia machista pero que planean como puede ser por determinados consumos de alcohol de droga eh, o situaciones mmm, de otro tipo pues intentar también poner cauces y poner soluciones e intentar adelantarnos a, a que haya posibles, posibles conflictos uh -huh. y bueno. que haya buenos especialistas eh, buenos profesionales en este caso como como digo la policía en, la, en el área de, de ...de igualdad y también, como por supuesto, tanto en el juzgado de violencia de género de Elda... ...como en la Policía Nacional, intentar trabajar con los pocos recursos que hay... ...pues coordinarlos lo mejor posible, que muchas veces, a veces también están los recursos... ...pero la falta de coordinación pues no nos permite llegar. Y yo creo que en eso hemos, en un año hemos avanzado muchísimo y estoy convencido... ...que si habláis con, con la Policía Local de Elda, que también eh, paralelamente puso... también ...esa unidad en funcionamiento, eh, te van a decir que sí, que sí, que merece la pena. Sí, además no tendría mucho sentido ¿no? que dos localidades tan cercanas como Petrer y Elda... ¿no? que separa una calle que, que no se coordinara ¿no? en un tema tan, tan esencial como, como este. Bueno, abro la mesa de, de debate y os pregunto, yo os voy a decir mi, mi, mi percepción, ¿no? porque yo afortunadamente nunca, nunca he pasado por una situación como esta, ¿no? ni la he tenido en casa, pero me da la sensación de que hay muchas cosas por hacer ¿no? a nivel municipal, muchas de las que ha dicho Fernando, por ejemplo, pero a nivel judicial me da la sensación de que eh, hay, lo principal que se tiene que mejorar es la, la acción. En el sentido de que creo que muchas mujeres no se atreven a denunciar porque piensan que la justicia no las va a proteger. Piensan que sí, bueno, vale, su marido va a pasar en comisaría durmiendo la siguiente noche, pero que a la hora de la verdad, en una semana, a lo mejor sí que tiene una orden de alejamiento que muy fácilmente la puede quebr quebrantar y claro, que la represalia pueda ser peor ¿no? y no tengan miedo de denunciar. Entonces, preguntaros cómo, cómo creéis que, que podemos hacer para, para intentar arreglar esto. Es, es muy complicado, o sea, plantear ahora mismo cómo, cómo sería la solución, yo creo que hay varios temas que sí que, que, sí que son claros ¿no? y es, como bien ha dicho Fernando, la coordinación yo creo que al final la coordinación entre, entre los distintos agentes eh, cuando se produce un caso de estos debe ser fundamental tener la fórmula exacta yo creo que hay una cosa que siempre está clara, es que faltan recursos, o sea, eso es evidente, y eh, yo tuve una conversación, hace poco hubo una comida benéfica con distintas asociaciones y lo que nos decían es que muchas veces lo que has comentado no van directamente a la justicia sino van a la asociación que les ayuda, que las protege, porque tienen ese punto de, de anonimato de, o de, de no estar eh, pues como involucradas en un proceso judicial que puede ser muy lento y que al final eh, no se llega a tiempo. Muchas veces vemos casos de ha denunciado pero todavía no ha llegado la orden de alejamiento y entonces en ese trámite pues, ha pasado lo que nadie quiere que pase. ¿no? Yo creo que que lo que hay que hacer es agilizar, y para agilizar, con lo que ha dicho eh, la Asociación de Juezas, es que hace falta recursos, o sea, es que no hay otro medio, yo creo que, que no lo tenemos que tomar muy en serio, y, y los, las medidas pioneras que surjan en, a nivel local, pequeñas, de poblaciones que sepamos que están funcionando, yo creo que esto, creo que estamos todos de acuerdo, que sean del partido, que sean vengan, de donde vengan, Llega un momento que eso hay que decir, pues si funciona lo quiero incorporar a mi municipio para que para que bueno, pues tengamos el menor riesgo posible, o sea que yo creo que aquí sí que no hay que ni titubear a la hora del consenso a nivel político y dar más recursos. Sí, a mí me llama la atención lo que tocabas acabas de decir, ¿no? que es una cosa que, que, que eso sí que tenemos consenso de todos los partidos políticos. ¿no? Sí. Yo creo que todos los partidos están concienciados con este tema. Pero fíjate, aún habiendo, siendo uno de los pocos temas en los que sí que hay consenso y tal, luego a la hora de la verdad me cuesta ver las mejoras. ¿Verdad, Manoli? Me cuesta ver, pues fíjate, la justicia a estas alturas todavía sigue fallando según las propias jueces. Bueno, mejoras sí que hay. De hecho, es un problema que estaba ahí y que se está visibilizando. Entonces, claro, a medida que se visibiliza, nos damos cuenta que faltan, que faltan recursos. Pero sí, yo también estaba mirando estadísticas y demás, eh... ...se están retirando cada vez menos denuncias... ...antes denunciaban y por miedo retiraban la denuncia... ...ahora se retiran mucho menos... Pues ...eso es una buena señal... ...entonces, pero la concienciación, la educación... ...desde bien pequeños es que es fundamental... ...y además eh, nosotros pedimos ampliar la ley de violencia de género... ...a la violencia intrafamiliar... ...porque una madre agredida por su hijo... ...ya no entra en violencia de género... ...entonces eh, son temas muy delicados... Que, que, hay que, ...que hay que afrontar, que ya se están afrontando... ...lo que pasa es que efectivamente, como bien han dicho... <risa> los dos contertulios necesitamos recursos, lo que pasa es que es eso es un problema que visibilizado desde hace poco y no se llega a, a lo que se tendría que llegar, yo he oído a alguna mujer maltratada. que dice, es que más que protegerme a mí tenían que vigilarlo a él uh -huh. porque el delincuente es él, el que va a matarme es él, sí, sí, entonces sí. en un descuido viene por detrás o por delante y, y me lleva por delante a él es al que te, hay que, que atar corto uh -huh. Y bueno, para terminar este tema os quiero preguntar vosotros qué pensáis que cómo se puede combatir mejor eh, este, este problema social a nivel nacional o, o a nivel local o, o quizás ambas no pero, pero cuál ¿Qué más es que ambas, es que ambas, ambas en cualquier caso yo creo que no es, no es una cuestión de, es una cuestión tan genérica que es que afecta a todos los ámbitos afecta mm -hmm. a nivel legislativo estamos hablando por ejemplo de la justicia eh, no puede tardar más de un año un caso de violencia de género en resolverse eh, y eso es, es porque faltan medios por un lado ...y muchas veces por el propio funcionamiento también de la administración... ...que en algunos casos pues da la casualidad que la plaza de violencia de género... ...que se ha quedado libre, la ha ocupado una persona interina... ...y hay muchos, eh, pongo ejemplo, de, de, de, de salas de juzgados de pueblos pequeños... ...donde pues son gente de paso, que como no ha podido elegir otra plaza... ...pues ha elegido esa, pero en cuanto sale la opción se va a esa plaza... ...¿qué pasa? que mientras se incorpora luego un juez nuevo... ...se pone al día de los casos, pues en muchos casos cuando se ha puesto... ...al día de los casos ya se ha marchado a otra plaza... Y al final eso ralentiza mucho la solución de los casos y genera inseguridad. Y lo fundamental para que la, una mujer maltratada denuncie es que tenga la seguridad de, primero, que no está sola, de que va a haber medidas para eh, asegurarle la integridad, de que va a tener medidas, por ejemplo, nosotros en los planes de empleo procuramos que tengan una puntuación especial para que prácticamente cualquier persona que esté en esa situación, cualquier mujer, pueda entrar prioritaria en un plan de empleo para que tenga pues, un sustento económico, para que tenga también un, un espacio donde socializarse, que a veces también es importante el salir de esa dinámica, que a través de diferentes colectivos se pues, haya un acompañamiento, un seguimiento, como digo, y como os decía, eh, en este caso, eh, pues nosotros a nivel local, aparte de esa, de esa labor, que a través de servicios sociales también, pues a través de la policía. Eh, una labor, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros es, Tenemos menos llamadas, menos quejas, menos denuncias, pero también es verdad que nosotros estamos encontrando más casos con esta unidad de violencia de género que antes pasaban inadvertidos. Porque eh, cualquier llamada, cualquier incidente que pasa, eh, este personal, esta persona responsable, se pone a indagar. Va, visita, vuelve a visitar, pregunta al entorno, a los vecinos para ver en qué situación se puede encontrar, incluso habla con eh, los médicos del centro de salud que, que han atendido a esta persona, para entre todos ver, porque muchas veces hay casos y que por miedo o por eh, no tener una posibilidad de mmm, manutención o de poder eh, estar en la vida, alimentar a los hijos, pues a que aguantan, desgraciadamente las mujeres no se ven en otra situación más que, la, que aguantar, y al final es detectarlo y tener las herramientas suficientes entre todas las administraciones y ahí yo creo que no hay, no hay, ni no debe de haber calor político, pues para dar la mejor eh, solución integral de eso, que se atienda a todas las posibilidades, a pues controlar sí. al maltratador a dar seguridad a la víctima, a que el juicio sea justo y sea rápido, uh -huh. y a que mientras tanto, pues que tenga también una posibilidad de solución de vida, ¿no? De, de poder estar eh, de poder empezar o iniciar una nueva, un nuevo plan de futuro, de, uh -huh. de desarrollo personal de mantener a sus hijos, muchas veces que, que suele ser el principal escollo, el, el de los hijos y todas esas cosas hay que, hay que tenerlas atendidas. Pues sí, a ver si, si la justicia mejora, ¿no? Para que las juezas no tengan que seguir denunciándolo, y sobre todo que no, no sea tan lenta, ¿no? Como siempre es la, la justicia española, y claro, en este caso es es un caso tan urgente, ¿no?, de, uh -huh. de, de separar a, estas, a esas personas, uh -huh. que todavía es más grave, ¿no?, que, que, sea, que sea tan lenta, no solamente de la violencia machista, ¿no?, también todo tipo de violencias domésticas, ¿no?, violencias contra niños, contra ancianos, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Bien, pues vamos con, con agenda cultural, si os parece, vamos a hablar de, de lo que se puede, podemos hacer, este, por cambiar un tema un poquito más agradable, ¿no? <risa> hablar de lo que se puede hacer en, en Alicante este, este fin de semana, a ver si os gusta alguno de los planes que os voy a, os voy a proponer. En cuanto a conciertos, tenemos eh, bastante música clásica. Este fin de semana en Alicante, el, hoy viernes, tenemos en, en San Juan la, el Cuarteto Lucentum. El Cuarteto Lucentum, que a las seis y media va a interpretar en el Centro Social de, Cultural de San Juan. Va a interpretar eh, obras de Vivaldi, Mozart, tangos, incluso un, com, un combinado. ¿no? Debe ser un, un grupo bastante polifacético ¿no? este cuarteto. Luego en el ADA, en el Auditorio Provincial, también tenemos a la Orquesta Mirinsky de San Petersburgo, eh, esta noche, a las ocho. Y el domingo viene la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, un poquito más cerca, pero no por ello tiene que ser peor, ni, ni mucho menos, más, más de la tierra, que estará en Helada a las 12 de la mañana el domingo. En cuanto al teatro, tenemos teatro en Valenciano, este, este fin de semana en Alicante, el Verí del Teatre, que es una obra basada en el París del, del siglo XVIII, el viernes a, a las 8, el viernes a las 8 en el teatro principal. Luego exposiciones, este fin de semana terminan tres, terminan tres exposiciones en Alicante, bastante interesantes, así que quien quiera conocerlas tiene que darse prisa. Estoy hablando de la, de la colección Arte Siglo 40 años del MACA, de arte contemporáneo. También una exposición de muebles de estudio, de muebles de diseño, que, que, se está, que se está haciendo en la lonja, en la lonja de pescado. Y también otra exposición de fotografía artística, en este caso, del fotógrafo premio internacional Luis Bultueña, Que, que se expone en el aula cultura que está en la plaza Quijano, en, la plaza Quijano, en el casco antiguo de, de Alicante. Luego también recomendar en, en el centro Imaginalia, que está, no sé si lo conocéis, en el Paseo Gadea, yo voy mucho, eh, una, una charla sobre Egipto, que tiene pinta de ser bastante interesante, Egipto, últimos descubrimientos, que será mañana sábado a las 8 de la tarde. Y por último, pues siempre a los que nos gusta reírnos, también recomendar un par de monólogos, que va a haber en Alicante este, este fin de semana, vienen los humoristas Juan Amodeo este viernes, Y el mañana sábado, Martita de Granada, los ambos en, en, la sala, en la sala Cabaret. Y vamos hablando de cultura, vamos con el cine, si os parece bien. Sí. Pues este fin de semana tenemos los BAFTA, Tenemos los premios de cine del Reino Unido, que bueno, vienen a ser los, los premios más importantes fuera de Estados Unidos, ¿no? de, del cine internacional. Quizás el Festival de Cannes tiene más, tiene más eh, prestigio, pero el Festival de Cannes consiste en poner una serie de películas y luego premiar esas películas. ¿no? En este caso son, es más abierto a todas las películas que se han hecho a lo largo de todo el año, ¿no? Y bueno, pues eh, este domingo, este domingo es cuando se, se celebra la ceremonia, me imagino que harán como siempre, que la echarán en diferido, una cosa que yo nunca he entendido, porque la, la ceremonia es a las 8, pero la BBC la echa a las 10. Es verdad que no dice los resultados ni nada, pero claro, es que en el mundo de hoy en día, que de verdad puedan pensar que no se va a filtrar en Twitter, en Internet y tal, es que es, que es, de, es muy inocente, ¿no? Entonces, claro, le quita toda la, la, un poco parte de la emoción, ¿no? Le quita la chicha, ¿no? Cuando ves la ceremonia ya sabes quién ha ganado. Pero, en fin, los ingleses lo hacen así y como llevan 100 años haciéndolo así y son tan de tradiciones, pues me extrañaría mucho que lo cambiaran este año. En fin, eh, comentar que eh, poco predecir qué es, qué es lo que puede pasar. Eh, a mejor película, las favoritas pues vienen a ser La Forma del Agua, que tengo ganas de verla, pues se va a estrenar en España la próxima semana. También la de Tres Anuncios en las Afueras, que es así que se ha estrenado, así que sí que la he visto. Yo creo que es la más, la más probable que gane los Oscars, porque ya ganó el Globo de Oro. Y luego también eh, hay que tener en cuenta el instante más oscuro. El instante más oscuro, porque aparte de ser muy buena, Manuel y, y yo la hemos visto, eh, la película va sobre Churchill, es una película británica, y hombre, estamos hablando de los premios británicos, así que no hay que descartar la gran película del año no británica para que gane el de, el de mejor película. No obstante, estos premios también tienen una categoría de mejor película británica. Ahí yo sí quedo doy por sentado que va a ganar el, el instante más oscuro. A pesar de que tres anuncios, también han metido, tres anuncios a las afueras también la han metido ahí, a pesar de que es una película totalmente americana, hecha por actores americanos y que sucede en América, pero se ve que hubo algún británico que pagó por, también por, por hacer esa película y ya solo por eso la han metido ahí. Pero claro, yo me imagino que, que premiarán a la de Churchill, que es mucho más, ¿no? En pa, claro, sí, para ellos, ¿no? Imagino que les, que les excita bastante más ¿no? que, que una película de la América Profunda. También está aquí Lady Mabbet, que es una película muy buena, que os la recomiendo si no la habéis visto. A mí me gustó mucho. Además, yo pensaba que iba a ganar los Goya. Estaba nominada a Mejor Película Europea porque es una película muy feminista, ¿no? Y como fue la gala más feminista de los últimos tiempos, pensaba que iba a ganar seguro ella. De hecho, el propio el director sueco de, de Square, cuando ganó, lo primero que dijo fue, anda, pues yo pensaba que iba a ganar Lady Mabbet, ¿qué hago yo aquí? <risa> Pero mira, al final, al final ganó, ganaron los suecos, ¿no? y bueno, creo que los, los actores creo que está clarísimo quién, quién los va a ganar no creo que Gary Oldman, el actor que hace de Churchill ya ganó el Globo de Oro, es favorito a los Oscars como no le van a dar el BAFTA ¿no? es como si a Penelope Cruz cuando la nominaron al, ganó el Oscar en Vicky Cristina Barcelona si no le hubiéramos dado Goya, no hubiera sido muy, muy, una sorpresa <risa> tremenda ¿no? la actriz yo creo que ganará a Frances McDormand que hace un papelón ¿no? en, en la película de Tres Anuncias de las Afueras, también es muy favorita al Oscar, y sí que lo veo más abierto el director, el director ahí está Guillermo del Toro que está por la forma del agua. También está la de, el director de la de Tres Anuncios en las afueras, Martin McDonough, y también está, hay algún inglés. Entonces yo ahí sí que lo veo más abierto. Yo, si tuviera que apostar, apostaría por Guillermo del Toro, pero no sabría deciros. Y luego también lo veo muy abierto la, la mejor extranjera. La mejor extranjera, yo diría que, va, que, que la favorita puede ser El Cliente, que es una película iraní, que si se ha en España yo no la he visto, pero, pero me han dicho que está bien, que es bastante buena. Luego también está El la película francesa, que esta sí que la he visto es una película que ha tenido mucha fama entre los académicos A mí no me gustó porque la verdad me resultó un poquito desagradable. Es, ¿la, ¿La has visto tú, Fernando? Sí, sí, sí. Es un poco desagradable, va, va de violaciones, ¿no? sí, de una sí. mujer que la violan, luego le, le empieza a gustar y tal. A mí me puso un poco los pelos de punta ¿eh? esa película. Efe, efectivamente. Es verdad que Isabel Viuper está muy bien, no la actriz es una actriz muy consagrada en Francia, estuvo nominada, creo que llegó a ganar el Oscar ah, claro. por sí, esta película. Sí, creo que sí. Pero, pero claro, es una película que le gusta más a los académicos que al público, me, me da a mí. Y luego también está Angelina Jolie en esta categoría, aunque parezca mentira, aunque es una chiste, eh, que a, a Angelina Jolie está en la mejor en la categoría de mejor película, porque se ha estrenado como directora y precisamente ha ido a uno de los países donde más niños ha adoptado para, para hacer la película, que es Camboya. Ha estrenado una película camboyana que se llama Primero mataron a mi padre, que, que no, yo no la he visto, que yo sepa tampoco, en España tampoco se ha hecho todavía, pero bueno, siempre que Sandina si de Oli está nominada a una categoría, siempre es una nominación fuerte, no, no se puede descartar que, que, que pueda ganar. Y veremos, veremos lo que pasa en los BAFTA y por supuesto en, en el siguiente programa de Tertulias Alicantinas lo comentaremos. Y esta semana eh, he ido a ver, eh, la película que he ido a ver esta semana ha sido una española, que, que es la del cuaderno de Sara. No sé si la habéis visto. No, la película no de, de Benenrueda, que digamos que, que es, sí, es la, la gran película española, ¿no? Que ahora está de moda. La verdad es que sí, la verdad es que sí, Adrián, me gustó bastante. Eh, primero porque es una película eh, que te informa bastante, ¿no? De un tema un poco oscurecido, ¿no? Como es la, las guerras que hay, las guerrillas, mejor dicho, que hay por el coltán en el Congo, ¿no? Sabéis que el coltán es el material con el que sí, se fabrican móviles, muchos móviles, móviles, aparatos electrónicos y tal, y, por, y solamente crece ahí, o el 90% de la producción del mundo está ahí, en el Congo. El Congo es una zona muy conflictiva, no tiene un gobierno que controle el país, eh, entonces, claro, hay muchos señores de la guerra alrededor de las minas de coltán eh, peleándose ¿no? por, por tener el dominio ¿no? de la situación. Y resulta que a Belén Rueda se le pierde la hermana allí. La hermana trabaja en una ONG, va de voluntariado y tal, y de repente desaparece. Y no se le ocurre una idea mejor que irse al Congo a buscarla. ¿no? Y la película es eso, la película gira alrededor de Belén Rueda, alrededor de todo lo que le va pasando, que le va pasando un poco de todo, como podéis imaginaros, y es una película... La verdad es que, aparte de ser una película interesante, ¿no? de, de las aventuras que va viviendo y tal, sí. aventuras y desventuras, algunas más agradables que otras, también es una película de matices, ¿no? de, de, de, doble, de doble sentido, ¿no? de entender un poco a todas las partes y tal, me gustó, no, no es una película de, de buenos y malos sí que es verdad que llegó un momento que yo que dejé de creérmela un poco porque claro a Belén Rueda le sale todo bien se libera siempre no y parece Indiana Jones <risa> claro y su papel es de una abogada una abogada de, de, de española que de repente va allí no y, y, y claro y sobreviva a todas las situaciones más peligrosas del mundo que os podéis imaginar llega un momento en el que ya dices bueno bueno qué, qué pasa aquí la toca un ángel del agua <risa> okay. pero bueno a pesar de eso el balance es muy positivo eh, me gustó bastante la película y, y recomiendo ¿estabas basada en hechos no. reales o es no no que ah, es, para, es una situación real sí no, la que, pasa sí, la que, que pongo... puede ser pero no vale vale espérate ahora que lo dices ahora que lo dices puede que sí ¿eh? es que no, no lo sé es, es por curiosidad raro... está, es, cuando has dicho lo de que parece que pasa todas las etapas que va viviendo todo sí, y que todo va superando sí. me recuerda un poco a, a lo imposible que cuando la ves dices madre mía, esto es imposible, no, Eso, es la, el sí. título es imposible, es una película, y luego te das cuenta que encima es sí. un hecho real y dices, vaya tela. Es una película para mí bastante más buena que la de lo imposible, lo de lo imposible a mí en la media película me sobra, es verdad que es una película que me, a mí me hizo llorar, porque cuando no, a todos, aquí sí, no le... tiene una escena muy bonita y tal, pero en fin, esta película es un poco más profunda ¿eh? que lo imposible, que la lo imposible vale. básicamente es una familia que intenta reencontrarse y ya está, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, ahora qué lo dice, lo que claro, pasa lo dice al principio de la película ya no me acuerdo, pero creo que sí, que, creo que al principio creo que sí que dice que está basada más o menos, uh -huh. no libremente, en, en un esté real de alguien que sí que se perdió allí, ¿no? Una un empleado de una ONG y una voluntaria y su hermana fue a recogerla. Ahora que lo dices, creo que sí, pero tampoco te, te lo puedo confirmar. Vale, vale. Vamos a escuchar el, el tráiler de la película. Aquí, en esta zona, fue donde los periodistas tomaron la foto donde aparece tu hermana. En esta caja está todo lo que guardé de ella. Algo me decía que estaba viva. No van a mover ni un solo dedo. Has oído hablar de Coltran, supongo. Bienvenida a África, Laura. Esta vez no me voy de aquí hasta encontrar... A... sabes quién soy. Aquí nada cambia. Haces esto por tu hermana. Eres fuerte. ¿no?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 Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte. Hércules Paralímpico, en OIF Radio Costa Blanca. La OIZ quiere celebrar contigo su 29 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIF. De lunes a jueves la extra.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 Pues aquí seguimos, aquí seguimos con Tertulias Alicantinas, en Hoy Radio, son ya la, la una y media, y turno ya de ampliar un poco nuestras miras y, y mirar hacia Europa, ¿no? Que, que me gustaría que ahora habláramos de, de la Unión Europea, un tema que, por supuesto, también nos, nos interesa mucho, ¿no?, a, a los alicantinos, ¿no?, a, a los españoles, ver lo que se cuece en Europa, porque esta semana eh, me han llamado la atención unas declaraciones de Juncker, de John Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, en el cual ha propuesto una serie de reformas me han parecido algunas interesantes sobre todo la de fusionar el, el Consejo de, de Europeo el Consejo de la Unión Europea con... Eh, no, perdón, el Consejo Europeo el Consejo de la Unión Europea es otra cosa distinta el Consejo Europeo Y eh, la, comisión, comisión. la comisión que él que preside, ¿no? Para que, digamos, un poco intentar que la Unión Europea tenga un presidente, una cabeza más visible, ¿no? Que ahora mismo parece que tiene varios, ¿no? Parece que tiene el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Consejo de la Unión Europea, el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento, el presidente del Banco Central, el presidente del Eurogrupo. En fin, un poco, mm, eh, yo creo que eh, unir, ¿no? La, la, hacerlo un poco más simple, ¿no? Todo el tremendo estructura, el estructurado europeo ¿no? que existe, ¿no? Me gustaría un poco eh, preguntaros qué os parece y sobre todo cómo creéis que debe de reformarse la Unión Europea en un corto plazo. Porque a mí me da la sensación de que cada vez está más desconectada con la gente. no es aquella, Aquel europeísmo, no aquella euforia de que el euro, de que tal, creo que ha quedado bastante atrás ya, no ha pasado ya bastantes años. Y me da la sensación de que mucha gente incluso no sabe... ¿Qué diferencias hay entre la Comisión? Yo creo que el 90% de los europeos, ya no de españoles, ¿eh? de los europeos, no saben ni qué diferencias hay entre la Comisión, el Consejo, el Eurogrupo y tal. Porque claro, son instituciones muy poco transparentes, muy poco cercanas al pueblo, no se eligen directamente democráticamente. Entonces, preguntaros a ver cómo, cómo podemos volver a acercar a la Unión Europea a la gente, porque mmm, si no, me parece que van a seguir subiendo los, los eurocepticismos, ¿no? va a seguir subiendo a la extrema derecha, a la extrema izquierda. A ver cómo, cómo podemos reformar Europa ¿no? en, un, en un futuro cercano. Empiezo por ti, Adrián, por eh, ejemplo. Bueno, yo lo veo, lo veo es, una, es una cuestión difícil de plantear, pero sí que es verdad que como hay... Cada vez hay más desafección a la Unión Europea, habrá que plantearse reformas. ¿no? El, el decir cómo exactamente, pues no lo sé, pero desde luego incorporando más democracia seguro. Eso al final siempre va a ayudar a que la gente se sienta más representada. Es, es que ¿no? brilla por su ausencia en la Unión Europea, Sin, claro. sinceramente. ¿eh? Parece mentira que, que siendo una unión de países democráticos, a la hora de la verdad, los puestos europeos se elijan tanto a dedo. Claro, entonces al final yo creo que pasa que eso plantea varios debates, ¿no? Eh, habrá que, que era la transnacionalidad de las listas, que era una de las cuestiones que se planteaba uh -huh. también en los cambios, y la otra era... El poner la figura de, del candidato, ¿no? de los partidos europeos se junten todos los de la misma ideología para poner un posible candidato y que la gente sepa más o menos a quién tiene que votar. ¿no? Es, esas son un poco las, las cuestiones que planteaba. A mí me parece bien todo lo que sea en función de, de la democracia y, de hecho, esto va un poco en la línea de, de lo que plantea siempre Ciudadanos con lo que pasa con las diputaciones, ¿no? que al final las diputaciones están elegidas eh, no democráticamente, sino es un. Eh, pues esto la Comisión Europea es un poco lo mismo. Al final. Mm -hmm. Eh, tú votas a un eurodiputado pero luego eh, todo se gestiona de otra manera. Entonces yo creo que, que el darle transparencia y como tú bien has dicho y hacer que sea lo más democrático posible creo que va a ayudar porque hay muchos problemas. Eh, también había otra de las propuestas que hacía Juncker que era, eh, que esa no me parece mal del todo, que era eh, generar, la, igual que hay el Banco Central Europeo, pues... Eh, que hubiera una figura de, a nivel laboral para que a nivel laboral se equilibrara todo en la Unión Europea. Porque yo creo que hay mucha, mucha desigualdad entre los 28 o futuro 27 miembros. Creo que hay mucho, mucha desigualdad entre, entre los países. Entonces yo creo que la fórmula, no lo sé, pero creo que incorporar siempre democracia siempre es positivo. Entonces, Mira, lo, lo acabas de decir, ¿no? 28 y futuro 27, porque efectivamente Reino Unido va a dejar de ser Unión Europea. No hay, no. no hay mucho acuerdo con el plazo, ¿no? Pero se supone que en uno o dos años ya definitivamente van a salir, ¿no? Que no vuelva a pasar esto, por favor, que esto sea un punto de inflexión, ya que ha sido una cosa tan, tan negativa para la Unión Europea, ¿no? que de repente un país encima de los más importantes se vaya, por lo menos que sirva de punto de inflexión para decir, oye, es que a lo mejor este chiringuito lo estamos montando mal, ¿no? sí. Va vamos a intentar reformarlo. ¿no? Incluso la figura del presidente yo creo que es positiva, a lo mejor da, da más visibilidad seguramente a uh -huh. la Unión Europea el que haya una sola figura del presidente. Eh, estados Unidos tiene la posibilidad de que los estados se salgan de, de los Estados Unidos y yo creo que ni, mm. ninguna, bueno, excepto California que tiene ahí siempre un, una parte que quiere salirse, pero yo Quejas creo que... A veces también, sí, eh, lo ha insinuado, pero bueno. Creo que nadie se... Como que al tener la figura del presidente, sí. las instituciones, como que no se cuestiona tanto el hecho de, de salirse de la Unión Europea porque al final yo, vamos, yo soy partidario de que la Unión hace la fuerza, ¿no? Y, y, y es, bueno, pues sería una buena cosa. Manuel y Fernando. Sí. Lo que quieras, Manoli, pues, te, te cedo, mm, sin problema. Hombre, yo creo que, que la estructura de la Unión Europea es, es muy compleja. Desde luego, todo lo que sea simplificar y acercar va a ser positivo. Si es verdad que una única figura como, como gran jefe de, de la Unión Europea nos daría, daría potencia, porque ahora parece que se están peleando entre unos y otros, no acaban mm. de, de ponerse de acuerdo. Eh, en cuanto a la cercanía, nosotros con nuestra eurodiputada, Maite Pagaza, es que es muy cercana, muy cercana. Tú puedes contactar con ella directamente... Y, y llevarle los asuntos sí, que es, consideres. Fíjate, pero sí es verdad, te voy a decir que, que he hablado con otra eurodiputada y dice que estaban tratando ahora los temas que entraron hace dos años, con lo cual, pese a esa estructura tan grande, eh, no son ágiles. Sí, sí. Además es que Maite, Maite Pagaza, eurodiputado PID, fue elegida democráticamente. Claro, el, los que forman la comisión, o no los hemos, lo han elegido ellos, ¿no? no los hemos elegido nosotros, los que forman el, el Eurogrupo, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, y aún así estamos hablando de que los que más cercanos que pueden ser a los, a los ciudadanos, como son los miembros del Parlamento Europeo, creo que, que la mayoría de los ciudadanos españoles, y creo que también en Europa, yo vivido en Francia y en Francia era también un poco así, están bastante desconectados de lo que pasa en el Parlamento Europeo y la, y la participación electoral en las, en las elecciones europeas siempre es bajísima. Siempre es la más baja en España. ¿no? Entonces, incluso en la institución más transparente, Y la institución más cercana tampoco está funcionando. Y yo creo que en este caso no es porque no sea democrática, que en este caso sí que lo es, sino porque a la hora de la verdad creo que tenemos toda la percepción de que en el Parlamento Europeo no es donde se cuece el meollo. No es de, porque Maite, por ejemplo, Maite ha sacado muchos temas de refugiados, de tal y no sé qué, pero a la hora de la verdad es en la Comisión Europea donde se cuece y no tiene ninguna obligación de hacerla caso. A, a, no, no, y a de la hecho ya mujer. se queja de, de que es, dice mucha teoría y poca práctica. Efectivamente. Sí. A veces es, voy a intentar ser pedagógico ¿no? un poquito, a veces es complicado entender pero eh, como tú bien dices y por eso yo creo que la, la propuesta que ha hecho o que ha lanzado Juncker esta semana no, no me parece la más razonable para volver a encontrar esa sintonía con, con el ciudadano. Eh, nosotros estamos acostumbrados a un poder legislativo un poder judicial y un poder ejecutivo ¿no? pero en la Unión Europea tenemos un poder eh, judicial eh, a través del Tribunal de Daya, tenemos un, eh, un poder eh, legislativo ...muy limitado, eh, que es el Parlamento Europeo... ...que es el que sí que elegimos eh, democráticamente... ...de forma directa eh, todos los ciudadanos... ...pero que tiene unas competencias muy limitadas... ...estábamos hablando, por ejemplo, ha sacado el tema de refugiados... ...bueno, pues que es el tema de refugiados y de política exterior... ...el Parlamento no tiene competencias... ...y como eso en muchas otras cosas... ...en las que el Parlamento no se le permite eh, entrar... Eh, a, ...a debatir o a decidir... ...y luego tenemos un Poder Ejecutivo... ...que se supone que es la Comisión... Y luego un Consejo de Europa, que es quien realmente tiene el poder ejecutivo. Mm. Porque el, el, eh, cuando hablamos de del Consejo de Europa estamos hablando de los jefes de los 20, 28, los de aproximadamente lo 27 estados. Claro, si lo que hacemos es que esos que son presidentes de los estados los convertimos en la comisión pues no me veo yo, ni a Rajoy ni en su día cuando era Zapatero o otro, haciendo tareas ejecutivas de comisario eh, y moviéndose por los países de la Unión Europea al mismo tiempo eh, que gestiona en este caso nuestro país. Yo creo que eso eh, no sería lógico ni sería, ni sería normal. Lo que no puede ser es que esa comisión la elijan los jefes de Estado, sino que la elija el Parlamento Europeo, que para eso lo hemos votado. Que era lo que se planteaba en la. que ya, ya la gente ni se acuerda, de que hubo una propuesta y llegamos a votar de constitución europea. Sí, sí, sí, sí. sí. Eso es lo que planteaba, entre otras cosas, la constitución que, europea, que desgraciadamente por Francia y Holanda, que, que no, no se dieron va. el voto a favor, pues se quedó en, otra, en el margen. ...si me, se permi quedó al mar, si no, me no, permites, Fernando, claro, claro. es otra de las, de las borradas que se han hecho en la Unión Europea, de, de las cosas inexplicables que hemos hecho, porque luego aprobamos el Tratado de Lisboa, que en el 90% era lo mismo, cuando. En varios países se habían rechazado la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa no se votó en referéndum. Claro, estamos hablando de que la Unión Europea tiene que democratizarse y luego resulta que para una cosa que sí que nos preguntan, dos países la rechazan y se acaba aprobando de todas formas sin, sin ser votada. ¿no? A ver, yo creo que los politólogos estamos pa un poco para, para intentar eh, proponer cosas, ¿no? proponer alternativas. ¿no? Yo os voy a proponer la mía a, a ver qué os parece. Efectivamente, como tú decías, Fernando, yo creo que por el hecho de juntar eh, instituciones tampoco se gana en democracia necesariamente, ¿no? Porque sí que es verdad que se gana en cabeza visible, pero claro, si se sigue, eligiendo, si se sigue no eligiendo, estamos en las mismas. Entonces, yo os propongo... Aparte de las elecciones europeas al Parlamento, que las podemos seguir haciendo y por países, ¿no deberíamos también todos los europeos de elegir directamente al cabeza visible de, de la Unión Europea? Y que sí que sea claramente ya el, el presidente de la Unión Europea. Estoy hablando, por ejemplo, de que el grupo de partidos de derecha, el Grupo Popular Europeo, presente de candidato a Juncker, por ejemplo. El grupo de partidos socialistas presente su propio candidato. El grupo de partidos de centro, ¿no? Donde está institucionada su PID, que presente el suyo. La, la, la extrema derecha, Le Pen y tal, presente el suyo. La, la, la extrema izquierda también, Podemos y tal, donde están Izquierda Unida y los partidos parecidos a ellos. Sirisa, ¿no? Por ejemplo, mm. que presente el suyo. Y que votemos todos al mismo, ¿no? Que en España, en Alemania, en, en Irlanda, tal. Votemos todos directamente al presidente de la Unión Europea y, además... ...en el mismo tiempo, en las mismas elecciones... ...votemos también al Parlamento Europeo... votemos ...y en este caso ya sí, votamos solamente a los diputados españoles... ...a los solo diputados españoles, a Irlanda, a los irlandeses etc ...así tendríamos un representante de la Unión Europea... ...que sí que sería electo por todos los europeos... ...una persona a un voto... ...una persona a un voto simplemente... ...y una persona que por lo tanto sí que tendría muy reforzado... ...que es la cabeza visible de la Unión Europea... ...porque a diferencia de los presidentes de otras instituciones... ...sí ha sido votado, sí que tiene el mandato del pueblo os parece factible esto una elección europea de verdad a, habría que ver los egos de ciertos países y razonable, quedan... pero claro, perderían peso a algunos ejes de poder bueno eh, Fernando París, París sí, Berlín sí, por ejemplo. sí pero no porque Francia y Alemania precisamente son los más poblados por lo tanto lo que votan ellos al final es el, el voto que más cuenta no que no es el único evidentemente no porque evidentemente si juntas los países del este pues ahí vive más gente no pero claro sí. eh, realmente el poder fáctico de Alemania sería mucho más grande que el de Polonia que el de España que también tiene menos población que el de Rumanía, etcétera. Pero habría algo fundamental además, que es que cuando terminara su periodo tuviera que volver a presentarse, lo obligaría a rendir cuentas que también, yo creo que es lo que sucede ahora que no tienen que rendir cuentas ante nadie los candidatos harían campaña en toda Europa Juncker sí. vendría a España vendría a Rumanía, iría a tal y, y claro y tendría que, lo que tú dices, rendir cuentas y, y decir lo que va a hacer por Rumanía, lo que va a hacer por España y tal de manera que Sensibiliz, sensibilizaría claro, también mucho a la población el hecho de que una persona de otro país eh, venga a tu país y, te, y, y conozca de primera mano es, los problemas es, que Efectivamente, tienen. porque yo creo que, que el, el problema que hmm. pasa también con la Unión Europea es que muchos países nos sentimos, se olvidados, ¿no? olvidados lo que sí. está pasando en el Este, no por ejemplo, el Este, Polonia y Hungría tienen gobiernos muy euroescépticos, muy, además, yo diría que muy cercanos a la extrema derecha, ¿no? Y claro, yo creo que eh, el otro día en República Checa hubo elecciones al jefe de Estado y ganó el candidato de, de Putin y de Trump, no ganó el candidato europeísta. Yo creo que, fíjate, que son países que hace 10 años estaban como locos por entrar en la Unión Europea. Hmm, ¿Cómo uh -huh. ha podido cambiar tanto, no? Yo creo que es, se sienten un poco defraudados, ¿no? De que, de que se sienten el último mono, ¿no? Oye, pues vamos a darles la misma palabra... Que, que a los países de occidente ya sé que esto va contra los ejes de poder pero es que una democracia de verdad no tiene pero que es. entender de ejes de poder y <risa> tiene que darle el mismo voto <risa> a todos los ciudadanos uh -huh. sí, sí, sí, lo, lo tengo acuerdo. estoy totalmente de acuerdo yo creo que mm, además hay que trabajar más el sentimiento europeo eh, ahí posiblemente eh, las becas Erasmus es lo que más haya Fundamental. generado Fundamental. el sentimiento europeo y podemos tener el orgullo además de que sea una iniciativa de un español como Manuel Marín uh -huh. Y, y desgraciadamente en los últimos años cada vez que han salido las becas en los medios de comunicación es por el peligro al que se eliminaban yo creo que en lugar de potenciar eso lo, lo estamos, nos estamos planteando eliminarlo yo creo que a, ahí en ese sentido pues, eh, no se está haciendo una política acertada y es verdad que como el consejo al final eh, manda tanto sobre la comisión, ni siquiera los comisarios son conocidos sí, sí, sí, que para la nada, gente... para nada sí de hecho Fernando a mí me da la sensación de que muchas veces se usa el, a un político que, que tiene ...tiene cierto prestigio en España... ¿no? ...pero que ya un poco estorban el partido... ...que lo ven un poco quemado en cara a la, a la población y tal... Lo usan para eso, para meterlo en la Unión Europea. Porque, por ejemplo, en el, los últimos candidatos que de las últimas elecciones, Arias Cañete ¿no? y, y Elena Valenciano. Claro. claro, yo creo que era un poco para eso, ¿no? era un poco diciendo, de bueno, pues nos los quitamos del PSOE y del PP, ¿no? y tal los mandamos claro. a Europa. Ahora mismo el comisario de España es Arias Cañete, pero ¿cuánta uh -huh. gente sabe esto? <risa> yo creo que sí. un 5 o un 10% de la población. Claro. Luego, los medios de comunicación también, es verdad que lo que se decide en el Parlamento Europeo no se informa. Yo no, sí, no, no buscas tú la información, la información no llega a ti, al ciudadano. Eso es, que es imposible que estés enterado de. de... Pero, pero es que encima es que encima como saben que no se informa encima es que mmm, ni siquiera muchas veces ni van ni uh -huh. van porque aquí cuando no van al Congreso sí que salen quedan un poco en ridículo no pero por ejemplo mira hablabas tú antes de Maite sí. Pagaza no del de eurodeputado PD me acuerdo una, una, un debate sobre el Estado de Malta en la Unión Europea que la primera intervención de Maite Pagaza fue esto es una vergüenza si fuéramos si fuera esto una, una comisión de esto lo dijo Maite y lo dijo también el Juncker lo dijeron los dos uh -huh. si fuera esto una, un debate sobre Alemania Estaría esto lleno. Y somos un 10% de los eurodiputados en la Cámara. Dice, pero qué vergüenza esto. Y, y, y qué manera de ningunear a, Mal, a Malta. Que estamos mm. volviendo otra vez a las mismas. Los países pequeños, claro, con este tipo de cosas se sienten cada vez más y más ninguneados. Efectivamente. Tal cual. Algo que añadir de, de, del tema este, a ver si nos hacen bueno, caso, ¿no? A ver si nos hacen caso. Eh, luego, simplemente por, por enlazar, eh, el tema del Reino Unido yo creo que era algo que, que se veía venir desde hace mucho tiempo. Sabéis que ellos entraron a regañadientes. De hecho, cuando se creó la primera Comisión Europea, ellos crearon su propia Unión Europea. Eh, que salió muy mal, salió muy mal porque mm. no tenía integridad territorial, sino que había pues, países muy disueltos, Suecia, Austria eh, y algún país del este, y al final pues, eh, no tuvieron más eh, remedio que rendirse a la evidencia, pero nunca se han adoptado, nunca han tenido la moneda, siempre han puesto muchos problemas al espacio Schengen, sí, sí, sí, sí. o sea que eh, han estado dentro, conviviendo, pero no se han sentido partícipes nunca de, sí, de bueno, esta, de esta también, es, también es verdad que es un país con un carácter especial. ¿no? Yo recuerdo una, una portada de periódico muy mítica, ¿no? que hubo una niebla muy espesa, ¿no? estoy hablando de años 40 o por ahí, ¿no? eh, y por lo tanto no se podía navegar por el Canal de la Mancha. ¿no? Y la portada de un periódico inglés, un periódico muy importante, no me acuerdo exactamente cuál, era El continente europeo incomunicado. <risa> <risa> Sí, sí, sí. De todas formas, lo del Brexit también yo creo que fue un poco... fue un tema de Cameron que se le escapó de las manos, ¿no? Yo creo que Cameron no tenía en ningún momento intención de abandonar la Unión Europea, lo que quería era intentar negociar un mejor acuerdo, intentaba negociar cosas que, que no se le debieron de haber concedido, ¿no? Como tener privilegios sí. para, parar, para que no entraran inmigrantes, para limitar que también otros ciudadanos de la Unión Europea pudiéramos trabajar allí, españoles, por ejemplo y tal. También se ha dicho que, que tampoco la gente se lo creía mucho lo de las votaciones y mucha gente no fue a votar, que si mm. hubieran ido a votar. Sí, sí, si sí la participación no hubiese consciente. sido más, sí, sí, sí. si, si de verdad hubiesen sido consciente de eso <risa> hubieran ido a votar y no hubiera pasado. Y, y, y desde luego yo creo que fue una gran metedura de pata de precisamente porque tú estás sí. hablando Adrián de los partidos laborista, conservador y tal, los que los que defendían quedarse en la Unión Europea hicieron una campaña diciendo, bueno, es que esta le, el referéndum lo ganamos seguro, a pesar de que las Le estaban diciendo que iba a estar muy apretado. Yo mm. creo que no se lo llegaron a tomar en serio hasta sí. que ya había pasado un exceso de confianza. <risa> hasta que no tengan remedio, sí, sí, sí. Okay. Bueno, y de hecho, esto acabó con la carrera de Cameron. O sea, el no tomárselo en serio le, le perjudicó bastante. Sí, fíjate, hasta el punto de que hoy en día ya es un cadáver político. ¿eh? Y les genera otro problema, ¿no? Porque Escocia sí que Totalmente. votó a favor de mantenerse. Totalmente, claro. Y eso Además, pues, muy mayoritariamente. Ma muy mayoritariamente. resucitó el fantasma del nacionalismo escocés, claro, porque la, la presidenta de Escocia, Sturgeon, no aprovechó y dijo, oiga, es que Escocia sí que queremos quedarnos, así que vamos a separarnos del Reino Unido y así nos, y nos quedamos. quedamos claro, claro, le salieron enanos por todas partes pues sí, seguiremos seguiremos atentos a la Unión Europea a ver cómo evoluciona, además yo me considero muy europeísta, ¿no? porque creo que el fondo del proyecto es muy bueno, ¿no? yo por ejemplo hice una beca Erasmus, ¿no? fue uno de los mejores años de mi vida estuve viviendo en Francia, también he, algunos de las personas más importantes de, de mi vida los he conocido gracias a la Unión Europea ¿no? Porque, por ejemplo una persona de Rumanía, ¿no? a la que yo he, he querido bastante, vino gracias a, a, a que Rumanía fue de la, de, parte de la Unión Europea, en fin yo creo en un proyecto común no yo no soy de los que creen fronteras no yo creo en que en el fondo todos somos iguales y, y oye tiene mucha lógica no que si yo puedo quiero trabajar en Francia y un francés quiere trabajar en España porque pues tengamos la misma moneda que tengamos facilidades y todo no pero claro si la Unión Europea sigue con estos derroteros pues se está tirando tiros al pie ¿no? a sí mismo a veces tienes la sensación si no es cosa solamente de los políticos o de los ciudadanos porque cualquiera que habla siempre te dice que se siente muy europeo qué tal uh -huh. lo que hemos viajado ahora que hemos podido claro. viajar ahora las sí, facilidades sí. que se han hecho para viajar, el conocer otras culturas. Yo creo que, que ya, llega un momento que dices, ¿de verdad es, los políticos están en la onda en la que estamos los ciudadanos? ¿no? Pues mm, yo a veces dudo. Pues sí. pues no, sí. Lo que pasa es que muchas veces el, el que no ha conocido lo anterior no tiene la capacidad de contrastar de sí. esas facilidades mm. que tiene ahora. Sí, sí, está claro. Sí. Nuestra generación, mi generación, no ha, conocido, sí. no ha conocido otra cosa más que estar dentro e de la Unión Efectivamente. Europea. Y, y, o sea, y que... conviene recordar lo que pasó antes de la Unión Europea. Es que la Unión Europea ha proporcionado la mayor época de eh, estabilidad y de paz de toda la historia de este continente. En este continente, hasta la, la creación de la Unión Europea, nos hemos estado pegando continuamente y cada guerra era peor que la anterior. anterior. Mm. claro sí. Y precisamente la Unión Europea ha acabado con eso ya no solamente estamos hablando de lo cómodo que es el euro y todo eso, también estamos hablando de la paz de la democracia, porque todos uno de los requisitos para ser el Estado de la Unión Europea es ser un país democrático en mm. fin. Que ahí está Turquía que, que sí. Juncker le daba un poco de caña y nos estáis alejando de lo que se supone sí. que es. Pero mira, el caso de Turquía por, por ya terminar, este mm. es otro es otro disparate de la Unión Europea, porque Turquía ah. durante muchos años sí que estuvo mejorando en democracia, en derechos humanos y tal, y aún así no se le dejó entrar, no sí. se le dejó entrar porque Alemania no quería que los turcos pudieran inmigrar a Alemania y claro, como dejó de entrar, apareció Y dijo, pues me voy a cargar la democracia, porque no sirve para nada, me voy a cargar la democracia sí. turca y, me, y voy a crear aquí mi propio califato ¿no? Creo que creo claro. una, una situación de frustración en claro, mucha gente. Claro, y, se podía y, haber evitado, ¿no? Porque literalmente Turquía sí merecía, en su día, hoy día no, pero en su uh -huh. día sí merecía uh -huh. ser partida. Sí, de la hizo grandes avances claro, en, en claro, democracia. Claro, claro, según un informe de la ONU era el país que más había avanzado en derechos humanos durante un par de años, ¿no? pero claro. En fin, pues vamos a hablar porque, para quien no lo sepa aún, bueno, esto es hoy Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, y por supuesto es obligatorio ¿no? terminar todas las tertulias todos los días con con hablando de, de los discapacitados, ¿no? y de qué políticas se puede hacer para, para mejorar ¿no? la, la, la entrada no en la sociedad, ¿no? que estén adaptados a la sociedad, ¿no? todas estas personas, ¿no? Voy a empezar por ti, Fernando, porque tú eres nuevo, eres el único que no ha habla todavía de esto aquí, y quería preguntarte qué tal está Petre en, en este tema. Bueno pues en Petrer tenemos por un lado la suerte ¿no? de, de, de tener colectivos que trabajan en la discapacidad desde hace muchos muchos años eh, tipo Sense Barreres, tipo Cocenfe, tipo Anfi, de, de ámbito comarcal, con el que llevamos trabajando mucho tiempo y hemos conseguido dar muchos pasos. Eh, si bien es cierto, pues que quedan, como creo que en todas las ciudades, muchas cosas por hacer. Y, ...y yo creo que no es una... En mi, ...en mi ayuntamiento lo digo sinceramente... ...no es una cuestión de, de color político... ...ahí en esta materia creo que siempre hemos ido todos de la mano... ...los diferentes gobiernos que hemos pasado... ...y siempre hemos hecho un esfuerzo... ...un esfuerzo grande por, por, a, eh, por seguir avanzando... Eh, ...en esta legislatura pues estamos haciendo un esfuerzo... En, en, ...en determinadas zonas del pueblo... ...que todavía no habíamos llevado esa accesibilidad a las calles... Eh, Tenemos el primer teatro eh, con instalación de bucles magnéticos para personas con problemas de audición de la Comunidad Valenciana funcionando desde hace ya un año y medio. Es decir, que cualquier persona que tenga un problema de audición, que lleve un implante coclear, pues tiene la, la, la suerte de poder disponer, en este caso, de, de una tecnología que prácticamente cuando nosotros la instalamos estaba en, en, en, en cuatro sitios, en las ventas y en dos o tres espacios más, pero no era una... una ...una tecnología que se pudiese disfrutar mucho... ...nosotros la tenemos tanto en el, en el teatro... ...como en nuestro centro de cultura... ...donde damos bastantes conferencias... Eh, ...y ahora pues yo en concreto gestionaba... ...uno de los edificios que por desgracia no era accesible... ...que era el museo eh, etnológico y arqueológico del municipio... ...el Museo Arqueológico de Amazon Navarro... Que, por, que vamos a inaugurar exposición, por cierto aprovecho y voy a meter la cuñita, porque es que inauguramos exposición en el, en el Museo Arqueológico aprovecho, aprovecho, Provincial aprovecho. en el MARC este próximo miércoles y aprovechando esa exposición del MARC hemos cerrado nuestro museo y nos estamos trasladando precisamente a unas instalaciones 100% accesibles ¿no? ah, que yo bueno. creo que era, que era importante hemos hecho una inversión muy potente porque entendíamos que un museo eh, con, en tres plantas sin ascensor, pues no era un museo para que lo visitaran el 100% de las personas ¿no? y no nos podemos permitir y estamos haciendo un esfuerzo, como digo, pero no es una cuestión de color político, por lo menos en, en mi Ciudad. Pues sí, yo tampoco creo que es una cuestión de color político, ¿no? Vosotros sois de partidos diferentes, Adrián Manolí. Os, os pregunto en este caso por Alicante Ciudad, que es la ciudad donde vivimos. Adrián, ¿tú qué piensas que, que Alicante puede mejorar ¿no? en este respecto? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo crees que Alicante está adaptada a los, a los lo partidos? Sí, ahí. Yo, yo creo que a nivel urbanístico falta mucho por, por hacer. Eh, lo comentábamos lo, la otra vez, es que Alicante es muy grande. Tiene, los barrios se, se desarrollaron en épocas en las que eh, pues no se tenía esta sensibilidad. Eh, error. y ahora mismo pues, hay que rehacer prácticamente toda la ciudad. Falta mucho por hacer, falta mucho por hacer transporte público más de lo mismo, yo creo que, que se requiere muchísima inversión y al final, me, lo dijimos la otra vez, no es falta de, sensibiliz de sensibilidad, tenemos que sensibilizarnos todos porque eh, todo el mundo nos podemos ver en esa situación en un momento determinado y creo que, que hay que hacer que las posibilidades de todo el mundo sean las mismas y no se sienta nadie eh, con, menos, eh, con más dificultades a la hora de pasear. Ya no hablo ni, ni siquiera de una cosa eh, extraordinaria, sino el pasear por tu ciudad que sea una cosa normal, que no, nadie tenga que, que estar eh, con problemas a la hora de... o decir, me voy por esta calle porque por la otra no puedo, porque ese tipo de cosas que, que a nivel urbanístico, gracias a Dios, ahora se están regulando mucho más. Y cada obra que hace, pues, por ejemplo, las aceras tienen que ser de 1,50 m. Eh, si estás obligado por ley a hacer las aceras de 1,50 m para que haya paso de sillas, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que, que bueno, que por lo menos ahora tenemos una normativa que, que queramos o no, eh, hay que hacerlo y que desde luego hay que potenciarlo. Sí, porque además Aligante, aunque es el metro cero, porque aquí se mide ¿no? la altura ¿no? en el resto de España, aún así, claro, eso, el metro cero es en el puerto, pero el resto de la ciudad tiene cuestas. <risa> claro, <risa> tiene bastantes muchas, cuestas. Es un problema muchas claro. veces de las ciudades que es, nosotros, por ejemplo, el casco histórico, pues tenemos ese problema. Hacer accesible el casco histórico es pues, prácticamente claro, imposible. Es claro, claro, claro, Hay sí. zonas que es, que es imposible. Y aquí, Manoli, mm -hmm. tenemos el Tosal, tenemos el Benacantil, ¿no? tenemos dos montañas bastante pronunciadas y mucho por hacer ¿no? todavía. Sí, sí, y aparte... Eh... A nivel de, de aceras y demás, somos una población que cada vez en general en España somos más mayores y, y no nos damos cuenta que lo que hagamos ahora lo vamos a recoger en, en un futuro. Teníamos un proyecto muy bueno que era Alicante Accesible, que ha quedado en dique seco por, por temas políticos, pero que, que habrá que retomar, si no ese mismo proyecto, alguno similar para, para poder facilitar el acceso a todas las personas. De todas formas, como antes estábamos hablando de Europa y de temas de... Tema de de accesibilidad, decirte que nuestra diputada Maite Pagaza está trabajando para que se homologuen las discapacidades a nivel de la Unión Europea, se garantice la, la movilidad laboral y, y de estudios. Y, y creación de oficinas de, de vida independiente con, con fondos públicos, además de que en un año tenemos elecciones y también se está trabajando por el pleno derecho en los procesos electorales de la gente con discapacidad. Pues sí, pues mira, a lo mejor has dado con la clave, ahora que tenemos elecciones y que estamos ya en plena carrera electoral, a ver si insistimos un poquito más, porque es cuando los políticos siempre hacen más caso ¿no? a las reivindicaciones sociales, eso está súper comprobadísimo pues ha sido un auténtico placer teneros, teneros hoy aquí conmigo Fernando Portillo eh, concejal en Petrer y diputado provincial por el Partido Socialista muchísimas gracias por haber venido el placer es mutuo eh. y bueno pues cuento contigo para, para futuros programas hoy te has estrenado pero Seguro espero, que sí espero volverte a verte por aquí <risa> en el radio Adrián Santos eh, coordinador de, de Ciudadanos coordinador local de organización en Alicante Ciudad de Ciudadanos muchísimas gracias a ti también por venir Nada, gracias a vosotros como siempre un placer y y Nicolás también un auténtico placer haberte tenido aquí al, al lado mío eh, muchísimas gracias por, por estar aquí Hoy tengo, a hoy tengo una, una sorpresa eh, reservada para, para el final, <risa> porque eh, por primera vez voy a mojarme políticamente. Eh, no lo he hecho nunca, pero voy a mojarme por uno de los cuatro tertulianos, por uno de los tres tertulianos, perdón. Y voy a... porque quería cerrar este programa, al ser San Valentín este miércoles, con una canción romanticona. Entonces os he pedido a cada uno de los tres que me digáis una canción para vosotros romántica o una canción que os parezca, que os parezca apropiada para estas fechas. Pero, claro, solamente puedo cerrar con una. <risa> así que pues voy a, voy a, he tenido que hacer selección ¿no? y optar de las que me habéis dicho. Bueno, voy a decirle a la gente para que lo sepa qué es lo que me habéis propuesto. Tú, Adrián Santos, me has dicho tu canción, que es la que, la que, la que vamos a ir a Eurovisión. <risa> no es que sea tu canción, es que se llama así, tu canción, que es la que cantan Amaya y Alfred. Tú, por ti, tú Javier, eh, Fernando Portillo, me has dicho eh, Contigo, de, de Joaquín Sabina y tú, eh, Manoli, te has saltado un poquito las reglas del concurso porque me has dicho dos me has dicho eh, hoy tengo ganas de ti, de Alejandro Fernández y Cristina Aguilera, y te amaré de José Feliciano en fin, en realidad yo te había pedido una sí. en realidad todos hemos tenido tentación de poner más de una seguro <risa> Pero bueno, solamente ha sido Manoli la que me ha puesto dos. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Las dos han entrado en concurso, ¿vale? Y bueno, pues eh, vamos ya con ella, ¿no? El ganador de la primera edición de Operación Triunfo de Hoy Radio ha sido esta. no quiero un amor civilizado, con recibo y escena del sofá, yo no quiero... A mí es que si una de las opciones es Sabina, me cuesta mucho que gane otra, ¿eh? <risa> Yo creo que era nuevo también, ¿eh? Algo habrá tenido que ver. No, no. ¿eh? si alguien me hubiera dicho Sabina y no hubiera sido tú, la novedad <risa> la no lo hubiera, a lo mejor no lo hubiera respetado, ¿eh? <risa> Tengo que decirte, Fernando, que no es mi canción favorita de Sabina, pero posiblemente sí que sea la más romántica, ¿no? Sí, sí es que es verdad que es una canción muy bonita. Muy bonita Joaquín contigo. tiene muchas canciones muy bonitas, pero sí. normalmente son de desamor, no sí, de amor. Sí, es verdad. Es, verdad. Pero es que también es que Joaquín grabó mucho, ¿eh? Uh -huh. Joaquín tiene mucho repertorio. <risa> Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres por, por haber venido y también muchas gracias a los oyentes, a todos aquellos que nos han acompañado un viernes más en, en estas tertulias alicantinas de Uir de Radio, eh, la radio de la Organización Impulsora de Descapacitados en, en España, ¿no? en esta emisora que tenemos aquí en, en la Costa Blanca, en, en Alicante Ciudad. Volvemos el viernes que viene, volvemos el nuevo viernes que viene con nuevos temas, con, con nuevos invitados, aquí como siempre, a las doce y media, en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web ww.oirradio.es, ww.oirradio.es. Hasta entonces sean felices y nos vemos muy pronto. Corazón cobarde. Morirle contigo si te mato. Y matar contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amor es que mato. Nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes, ik weet wel dat ik het niet kan. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik het niet kan. Ik weet no niet. No no besar tu cicatriz.